Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 24 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 30 de junio. Hoy decimos adiós a un mes que ha sido clave en la política hídrica con la presentación de esos planes hidrológicos y la pretensión de la ministra de Transición Ecológica de cortar el trasvase Tajo Segura más pronto que tarde. Los regantes han pedido a la sociedad civil su apoyo y a nuestros representantes políticos más contundencia a la hora de defender esta infraestructura ante el gobierno de Pedro Sánchez. También ha sido el mes para el cambio de nombre del aeropuerto de Elche que ha pasado a denominarse Alicante Elche Miguel Hernández, pero sigue sin conexiones. Además, ya se ha solicitado por escrito al ministro de Cultura la cesión de la Dama de Elche para marzo de 2022. Ahora cabe esperar a ver si desde el gobierno central se mueve ficha para traerla. En cuanto a la pandemia, no ha sido un mes bueno. Ya se temía por los viajes y fiestas fin de curso lo que iba a pasar. El macrobrote de Mallorca ha hecho que subiese la incidencia en la comunidad valenciana y también aquí en el Che, que nos hemos situado en casi 70 casos por cada 100.000 habitantes y con uno de esos estudiantes que viajaron a Mallorca ingresado en la UFI del Hospital General. Este repunte ha provocado que ayer mismo el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, venase esta desescalada, por lo que se mantendrán las actuales restricciones dos semanas más. Recomiendan que sigamos utilizando la mascarilla al aire libre y ha anunciado esto, que van a priorizar La vacunación de los jóvenes se quiere dar un empujón y comenzar a vacunar a los mayores de 30 años a partir de la próxima semana para llegar en dos meses a inmunizar a la población. Escuchamos a Ximo Puig. sanitaria encara, social y económica para el Comitè Valencià en la pandèmia. De la prudència de cada u y de viure l'estiu amb una alegría responsable depende de la eixida definitiva de esta crisi. Per això Mateis, la vacunació dels joves is SARA een prioriteit anem de en ANEMA moet accelereren al máximo todo el proceso de vacunatie. In lesbos básicos en rurals, ja, ze staan vacunando aan de franja de edad van 30 a 39 anos. En WILLS anuncie dat a partir del proper dillions comenzará a vacunarse a jovens de 30 a 39 en toches joks, en toches poblisitats, de la Comunidad Valenciana. Het is a dit 12 d'heers avant de joks die al zijn geweest. Hoy en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macía analizaremos algunos de los acontecimientos que hemos vivido en este mes de junio, donde los balances de dos años de gobierno o el debate sobre el estado del municipio han puesto los deberes para este verano al equipo de gobierno. También analizaremos algunos de los puntos aprobados en el pleno del lunes y tras la tertulia tenemos varias entrevistas en las que vamos a abordar la campaña de rebajas que comienza en los comercios, la temporada la Veraniega en el Parque Río Safari, la situación de las autoescuelas, de la protectora de animales, para concluir con un repaso a la economía. Este es el contenido que les ofrecemos en el programa de hoy, de La Glorieta, mucho más extenso, recuerden que otros días, ya que hasta el 26 de julio el programa durará cuatro horas, de nueve a una del mediodía. En la última semana de julio, nuestra compañera Rosa Lucas regresará de sus merecidas vacaciones y volveremos a recuperar el programa Entre Amigos. Ahora comenzamos con la música seleccionada para esta jornada de miércoles y para despedir este mes de junio, pues recordamos a una cantante norteamericana, Pega Max, quien se hizo famosa con este tema. I will follow him, follow him wherever he may go There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away I must follow him, ever since he touched my hand I knew I love him, I love him, I love him And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow He'll always be my true love, my true love, my true love. From now on forever, forever, forever I will follow him Follow him wherever he may We'll follow, him, follow him Follow him Wherever he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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Y cuando pasan 7 minutos de las 9 de la mañana recordamos también a la joven cantante española Cecilia quien a los 27 años murió en un accidente de tráfico cuando estaba en la cima de su carrera con numerosos éxitos como Un ramito de violetas o oh, Mi querida España. Esta España mía, esta España nuestra, de tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas, donde están tus ojos, donde están tus manos, donde tu cabeza, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas rietas de las beldas negras sobre carne abierta. Quién pasó tu hambre, quien bebió tu sangre cuando estaba seca mi querida españa esta españa mía esta españa nuestra era. mi querida españa esta españa mía esta españa nuestra Esta España, esta España mía, esta España nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga donde tu progresa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España, nuestra Mi querida España, esta España, mi ya es España nuestra. 101.4 Tele Elch Radio Marca. ¿Qué has enganchado al ordenador en comptes de xis? Compran per internet. Ah, ya so está muy bien. Maar het is goed om want gaan, omdat ze van de rebaixen. De al comnet practica en el shopping, Els. ten tot. Het is pro. Comerç de proximiteit. el comerç del met de que esperaves. de A PIC i regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Eltz comerç local.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 ...con Rosmari Alonso... ...y otra magnífica voz que se apagó... ...por culpa de un agente de tráfico... ...fue la de Nino Bravo... ...dejaré mi tierra por ti... ...dejaré mis campos y me iré... Lejos de aquí usaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre. een un een quiero una caricia y una de vos es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón. Lo que nos has querido siempre. Quedará. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, Será Juro que mañana volver Al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para cargar el viaje las penas pesan en el corazón Allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más por mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quedarás al partir un beso y una flor, un tequier, una carita. Es que que el equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, más allá del mar abran lugar donde el sol caña. entonces querido siempre queda atrás 101.4 Teleelch Radio Marca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 Pues ya hemos llegado ya a las 9 y 16 minutos de la mañana, es miércoles y ya tenemos a los periodistas, nuestros colaboradores preparados para realizar un análisis de la actualidad, pero también del mes, porque hoy es el último día del mes de junio y en este mes han ocurrido muchas cosas. El alcalde ha tenido hasta tres reuniones con ministros, con conselleres de varios asuntos que pueden hipoticar el futuro de esta ciudad. Antes de analizar estos asuntos del mes de junio, pues tenemos que dar la bienvenida a quienes participan hoy, a nuestros compañeros Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Y a Gaspar Macía. Buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Bien, pues... Eh... Ha sido un mes con mucha actividad informativa, hemos tenido eso, ese estado sobre eh, el municipio, el debate sobre el estado del municipio, hemos tenido balance aquí en Teleelche, hemos eh, realizado ese formato nuevo de colocar al alcalde ante un grupo de ciudadanos para que responda a sus preguntas, hemos tenido al ministro de Transportes inaugurando eh, varios asuntos del aeropuerto de Elche, como su cambio de nombre O la, el desdoblamiento de uno de esos accesos, al alcalde en Madrid con el ministro de Cultura pidiéndole formalmente la cesión de la dama pero, y a la ministra Teresa Rivera reunida con los agricultores, con los regantes y poco ha servido de ello, de esa reunión poco podemos decir que, que ha servido porque en el plan hidrológico pues pone fecha de caducidad al trasladarse hace tajo segura en 2027 con ese incremento de los caudales ecológicos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero eh, me gustaría, como ha habido tanta información, me gustaría eh, que me dijerais qué noticia es la que destacáis. Pedro, ¿tú qué noticia destacas? Porque también la pandemia, eh, hemos, ya estamos sufriendo un repunte de casos de contagios por esas fiestas y esos viajes fin de curso de los estudiantes. ¿Qué, ¿Con qué noticia te quedas en el mes de junio? Yo me quedo con el tema del, del trasvase en el sentido de que trasciende también un poco a la ciudad y afecta a toda la zona. Se han publicado el, los planes de, de cuenca, los planes hidrológicos de las cuencas que dependen del Ministerio, o sea, del Estado, y se, ya se ha conocido que de alguna manera... En 2027 las cosas se van a quedar muy parecidas, no iguales, pero parecidas, en, eh, con los caudales que se van a traspasar, pero que a partir de, del 2027, un plazo que me parece excesivamente corto, empieza otra, otra historia. Se anuncia también que Madrid quiere más agua, se, se anuncia que, en el otro sentido, las desalinizadoras pueden ser la solución, pero yo creo que hemos entrado en una fase de incertidumbre, para cientos de agricultores de la zona que con todo, con este plan de Cuenca del Tajo y con estos planes que se anuncian de caudales ecológicos y demás, pues ven peligrar su futuro a corto plazo, seis años se pasan volando, como aquel que dice. También no se dice que España está siendo sancionada por, por los mmm, desechos que se tiran desde Madrid, al cauce, y entonces la pregunta es la siguiente, ¿y qué pasa en Madrid? ¿Qué pasa con las depuradoras de agua? ¿Qué pasa es que no se atienden, como se deben a esos grandes núcleos de población, están vertiendo agua y por eso necesitan más agua del tajo para mezclarla y que el agua no sea contaminante? Pues de, de esto hablaremos porque aún tenemos que preguntarle a Gaspar con qué noticia se queda en el mes de junio. Gaspar, ¿con qué noticia te quedas? Bueno, yo coincido con Pedro en eh, la noticia del, del, de lo relacionado con el trasvase, pero bueno, yo también, aunque no lo han mencionado, pero creo que también hay que poner como noticia importante eh, el avance que se ha producido en las vacunaciones. Eh, parece que sea algo ya que se da por hecho, pero, pero bueno, eh, yo creo que hay que destacarlo en lo que se merece Este, este avance, porque eso conlleva mejoras en la salud pública y en la convivencia y en ir recuperando cierta normalidad, a pesar de los brotes que se están dando en un determinado grupo de edad, eh, pero yo creo que eso es muy importante. Eh, eh, hay, que estar, hay que estar seguir estando pues, un ojo a visor, porque la pandemia sigue estando ahí y hay retrocesos, como estamos viendo con la subida de… De los casos que se están produciendo en Elche y en la comunidad, eh, son cosas que ya se daban por, yo por lo menos, y los analistas eh, lo daban por hecho que en el momento que hubiese una relajación, pues subirían los casos. Lo importante es que esto no se está reflejando en ingresos eh, hospitalarios y eso es un hecho muy, muy relevante, eh, como estamos viendo, ¿no? Yo creo que eso, eso es una noticia muy importante sí. y que se va a centrar. En estos, en estos meses que vienen, en, en, en franjas de edad que hasta ahora pues, estaban fuera de, de ese ámbito de vacunación. ¿no? Sí, de hecho, este programa lo hemos comenzado con eh, las declaraciones que realizó ayer Chimo Puig, eh, asegurando o anunciando que la prioridad en estos momentos va a ser la agilización de la vacunación. No sé si eso lo sufriste ayer, Gaspar, porque tú fuiste uno de, de ese grupo de edad que quedó atrapado en esa segunda dosis de AstraZeneca, que se le anuló. ¿Al final te pusieron ayer la vacuna de AstraZeneca, la segunda? Sí, en realidad me pusieron la segunda de en el, el, día que me habían, el día que me habían dicho en abril. No ha habido ningún cambio, lo único que, claro, al, al anularnos a ese grupo de edad, de 60 a 69 años, bueno, que en principio yo entraba en el de 60 a 65, pues eh, creó cierta incertidumbre. Eh, a mí me, habían, me pusieron el, el, el 6 de abril y, me, y, me, y ya me citaron para el 29 de junio. ...hace 15 días, como he sabido y ha salido publicado... ...pues se anularon esas segundas dosis... ...y pensábamos que íbamos a entrar ahí un poco en el limbo... ...que se iba a retrasar, pero bueno, luego me enviaron... ...para el mismo día 29, el único que en lugar de ser en el Toscar... ...en el Polideportivo Toscar fue en IFA... ...y afortunadamente fue por la tarde, porque lo he visto hoy en los medios... ...que por la mañana hubo ya una, una aglomeración de gente... ...con más de una hora a veces de, de espera nos por la tarde, por la tarde, sobre las siete de la tarde que, que fuimos a vacunar, ¿no? Mi mujer y yo pues entramos directamente y, y en cuestión de cinco minutos o diez estábamos sentados con la la vacuna puesta y esperando a ver qué pasaba, si había reacción o no, que afortunadamente no hubo. O sea que por la tarde funcionó a esa hora que digo, funcionó bien, y sobre todo que, que bueno, que que al final no ha habido retraso, uno, solo que hubo un reajuste se ve sobre todo de, de localización. Entonces yo creo que es importante, lo que se debe de organizar es mejor, porque no puede ser que la gente esté al sol, en plena solanera, eh, pase ahí una hora o media hora o lo que sea, con la que está cayendo, como pasó también en la ciudad de la luz, eh, donde parece ser que hubo más, aún más espera. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que se está avanzando, a pesar de un poco del, del descontrol que a veces puede aparecer, en el sentido de que... Te, Se retrasan en algunos sectores, en otros no los citan cuando estaba previsto, pero creo que es importante, sobre todo, empezar a vacunar a menores de 30 años eh, en, o, sea, o de 30 a 39, que será el siguiente, el siguiente segmento, pero sobre todo menores de 30 que, según parece, pues van a entrar en... A finales de julio o agosto, ¿no? que eso es un... Si os parece, eh, os voy a recordar, lo hemos puesto a las nueve, os voy a recordar las declaraciones que realizó ayer Chimopuch, porque con esto del repunte de los contagios por las fiestas y los viajes fin de curso, eh, la desescalada se ha frenado, se mantienen las restricciones, se recomienda que la mascarilla, por favor, la mantengamos, aunque sea al aire libre. Amb una depèn en dat is wat ik zei over de vaccinatie in Chimopuji en de voorspellingen die er zijn. Sanitaire, in social sociale en economische voor de Comité Valencia naar de pandemie. Van de prudenzie van de en van het beleefde een vreugde die de definitieve van deze crisis. Maar isomates, de vaccinatie van de jongens is nu een prioriteit en we gaan al maximaal door met het vaccinatieproces. In de basisscholen en in de dorpen en al gevaccineerd aan de de 30 a 39 anys. I viu els anuncia que a partir del proper dilluns començarà a vacunarse a als joves de 30 a 39 en toches els llocs en toches els pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana, Es a dir, 12 dies abans de lloc que estava previst. Una amenaça sanitària. Bien, esto es eh, las declaraciones que realizó ayer tras la reunión de esa interdepartamental donde se fijaron eh, pues esas medidas de la de la desescalada. Ahora cabe preguntar ¿Habrá capacidad para adelantar esta vacunación? Porque en esa misma reunión y en esas mismas declaraciones, Chimo Puig decía que en cuestión de dos meses se quería ya llegar a la inmunidad eh, casi total de la población. Sí, pero la, la primera pregunta va a ser ¿habrá vacunas? Porque yo creo que todos estos pasos adelante y atrás, como decía Gaspar, pues se deben también a la incertidumbre de la Administración de que el proceso de llegada de, de, de vacunas compradas y pagadas por adelantado, pues ha sido muy irregular. Y en el caso de AstraZeneca, que era el caso que se vacunó Gaspar, pues más todavía. Hay que acelerar bien, pero también vamos a, vamos a ser un poco precavidos. No matemos de insolación lo que no mata el virus, porque, porque lo, de, lo de ayer en IFA por la mañana... Y en la ciudad de la luz, pues vamos, es un poco también de tercer mundo. O sea, que sabemos aquí cómo la gasta Lorenzo. O sea, que la gente, claro, va pensando que va a entrar y tal. No se lleva ni sombrilla, ni botella de agua, ni nada. En fin, yo creo que son cosas, no son anecdóticas. Hay que tenerlas en cuenta y prepararse para que ese proceso se agilice y vaya de la manera que tal. De todas maneras, los datos, y eso sí que es noticia, El 50% de la población española ya lleva una dosis y el 35% creo ya lleva dos dosis. Yo creo que esa inmunidad llamada de rebaño que se pretende alcanzar en agosto, yo creo que está, si sigue este ritmo, si llegan las vacunas con un poco que se mejore. La organización, como en estos casos que hemos dicho, yo creo que va a ser posible y vamos a llegar a esa nueva normalidad o normalidad normal, no sé cómo se le vamos a llamar ya, y vamos a poder tener una, una vida más o menos, el virus va a seguir estando, eso está claro. Y lo de los casos de los jovencitos, pues es que es, es, es, lo, que, es lo que toca. O sea, lo, lo, lo positivo, si podemos decirlo así, es que salvo uno que está en la UCI hoy en el hospital del o sea, los otros soportan, llevan mucho mejor sí. este, este contagio que las personas de 80 años, 70, incluso sí, 60. Sí, la buena noticia, evidentemente, es que casi la mayoría de esos estudiantes son asintomáticos. Eh, Gaspar, eh, después de las declaraciones de Chimo Puch, ¿Vamos por buen camino? Hombre, vamos por buen camino porque hay más vacunados. De todas formas, estamos eh, a la, por debajo de la media nacional y somos una, una de las comunidades que, aunque estábamos muy adelantados, pues nos hemos quedado rezagados. Yo no sé qué tendrá que, que, que, que incidirá en ese retraso sobre las cifras eh, medias nacionales el hecho de que ya se hayan vacunado a 100.000 personas de otras comunidades que están aquí. Eh, en fin, aquí somos muy espléndidos para recibir a la gente y le ofrecemos muchas ventajas, y muchas, eh, entre ellas, la, la, en fin, la, la, la posibilidad de vacunarse aquí para personas de residencia de larga residencia. Pero claro, de momento el gobierno no compensa esas vacunas. Si se han puesto 100.000 vacunas a, a, a personas de otras comunidades, quiero decir que esas vacunas no se han puesto a personas de a residentes y, y ciudadanos, de la, o sea, vecinos de la Comunidad Valenciana. Entonces, se puede ser espléndido eh, cuando se puede ser espléndido, pero en otros casos, si eso y repercute a la población autóctona, que a fin de cuentas la que vive aquí, la que paga impuestos y la que reside de forma permanente, eh, por mucho que queramos atraer a turistas y demás, pero claro, yo creo que hay una situación de agravio. Ahí en, esa, en, el, en la última reunión, Pues creo que hoy o mañana, cuando sea la reunión de, eh, de, la, eh, de la Comisión esta nacional eh, la consejera dice que va a volver a proponer este tema de la compensación, de que se compense y tal. La verdad es que no hay nada de eso. Aquí se ha hecho de manera graciosa, pero sin que hubiese un protocolo y, de momento, el ministerio no está por conceder más vacunas de las que asigna a cada comunidad por el hecho de que se vacune a personas de fuera, ¿no? Y Entonces hay ahí hay una, algunos aspectos que habría que, habría que Que, ...que determinar y que concretar. Y tanto, y además no solo eh, la compensación... ...es que debería, qué pasa también con los valencianos... ...que están desplazados en otras comunidades autónomas... ...también se les debería vacunar... ...como nosotros estamos vacunando a los desplazados... ...es que debería, esto, debería el Ministerio... Eh, ...realizar o tener ya ese protocolo... ...porque en verano hay muchos más desplazamientos. Claro, es como la, cuando te vas con... Fuera a pasar las vacaciones y tiene algún problema sanitario, la tarjeta sanitaria, uh -huh. aunque sea pedida por la consellería, te sirve en cualquier sitio porque tiene el sistema nacional de salud en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, debería verse alguna forma de compensar porque eso se sabe enseguida cuando un residente eh, de una comunidad se vacuna en otra, pues bueno, el, eso se registra enseguida, se comunica al ministerio y el ministerio que compensa a cada comunidad en función de los que se han vacunado de otra de fuera, ¿no? Pero vamos, no creo que sea complicado. Bueno. No, no lo es. Bueno, pues ahora sí volvemos al tema del agua. Este era el tema importante. Evidentemente, el de la vacunación es uno de los indicadores para recuperarnos eh, de todo, de la economía y también eh, del estado de ánimo por todo lo que nos ha dejado y nos ha quitado esta pandemia. Y el otro asunto es del agua, Gaspar. Eh, Pedro eh, lo ha puesto sobre la mesa. ¿Cómo has visto las reacciones? ¿Cómo estás viviendo esta, este asunto tan importante de, del agua, del trasvase Tajo Segura? ¿El ministerio, el gobierno de Pedro Sánchez, se equivoca? Bueno, esto, el, el, el tema del trasvase del Tajo Segura era un despropósito, pero desde hace mucho tiempo. Eh, desde el momento en que alguien se apropió de un bien común, que tiene una… Eh, ...que está regulado por el Estado y que alguien eh, dijo... ...no, esto es mío, el trozo de río que pasa por aquí es mío... ...y entonces claro, al final resulta que que eso pues ya se, fue de despropósito... ...en despropósito, entonces cada presidente quiere tener su... su ...cada presidente de comunidad, su potestad de decidir sobre el trozo de río... ...el tramo de río que pasa por ahí, entonces... Eh, cuando en algún estatuto de autonomía se intentó también regular que, que, el, que el río era protestar de la comunidad autónoma y tal, pues empezaron las batallas, ¿no? Entonces, claro, el principio de solidaridad eh, territorial, interterritorial, ha saltado por los aires, porque aquí ya nadie atiende a las a la necesidades de otra comunidad, sino que cada uno ve los suyo. Los, los suyos, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo, como muy bien ha comentado Pedro, como los problemas de Madrid, pues los pagamos todos. Es decir, en Madrid allí no solo hay barra libre para tomar cerveza a la hora que quieran y, y, y estar de Madrid al cielo allí permanentemente, sino que como no depuran lo que tienen que depurar, lo pagamos entre todos. Entonces, lo pagamos entre todos en forma de agua, de, de meter más agua del Tajo, para que aquello se, eh, meter más agua en el caudal ecológico, para que aquello se, la, la contaminación. De, se difumine un poco. Es decir, que eso es una política perfecta que creo que va en sintonía, y ahora lo digo con ironía, por supuesto, en sintonía con todo el tema del el, el cambio de modelo ecológico y de transición a la ecología y todo eso. ¿no? Entonces, claro, ese despropósito que no tiene ningún sentido al final son decisiones políticas. Entonces, el que más grita en este caso es García Paje Que grita contra los indultos cuando le conviene y luego resulta que está muy bien y grita cuando con el presidente del gobierno de su presidente cuando le parece bien y luego le parece lo contrario. Es decir, que el hombre este va como, como, como quiere sin que haya ningún problema. Entonces habrá encontrado una aliada en la ministra esta de transición ecológica y parece que la única transición ecológica en este caso sea reducir Lo envío a un sitio donde el agua, donde mejor se, se, donde me, de, de mejor se utiliza el agua. Y en esta zona, lo que pasa es que aquí, en toda la zona esta del sureste, hay un San Benito de los famosos campos de golf, cuando se regaban los campos de golf y las urbanizaciones y demás, que aún hay ecologistas que siguen utilizando como que es el agua y a irse a los campos de golf, ¿no? Entonces, todo este, todo este, Galimatías, conduce a que hay una incertidumbre total y permanente en algo que es eh, principio de solidaridad. El agua va de una cuenca que, so que sobra o que tiene agua de, de, digamos, en abundancia a otra que no tiene. Y entonces, esta que no tiene y que recibe el agua, en compensación, pues es, eh, produce productos agrícolas y productos que consumen en otras zonas donde no tienen esos productos y tal. Es decir, que eso eh, es un principio. pero pues claro, al final... Entra la política y quien más presiona, eh, Chimo Puig, que al principio cogió la bandera, pues se ha desfondado por completo y, y ya ha dejado en manos del destino eh, lo que pueda pasar. Entonces, hemos visto que nuestro alcalde también se manifestó y tal. Es una batalla perdida porque, de, de luego, existe la disciplina de partido y nadie puede levantar la voz, con lo cual el PP pues, volverá a coger ...la bandera del agua para todos y demás... ...y entonces pues políticamente... ...también lo utilizará... Eh, ...es decir es... que esto le veo difícil solución... ...y tanto... Eh... ...Chimo Puch no ha gritado lo suficiente... ...no, no, no, no ha gritado lo suficiente... ...ni, ni, ni, ha querido. ni, ni mucho menos... ...y se palpa, se palpa la ropa... ...porque entre otras cosas estamos con el tema... ...de la infrafinanciación de la comunidad valenciana... ...que tampoco le hacen mucho caso... ...pero él tampoco quiere... ...entrar como elefante en cacharrería... ...por si acaso luego le tocan... ...le tocan la financiación... ...y mira que balos ahí... ...de ministro que yo esperaba un poco más de él... ...porque es un tío con mucho carácter... ...y pensaba que... ...que iba a abogar un poco desde el Consejo de Ministros... ...para, para la comunidad... ...que hay muchas contradicciones... ...García Paje, sí... ...García Page critica a los nacionalistas... Y ...sin darse cuenta de que él es un nacionalista castellano manchego... ...como en su momento también lo fue la Cospedal... ...cuando fue presidenta de tal y... ...eso, como dice Gaspar... ...hay un trozo de río por aquí... Este trozo, de mío, ...este trozo de río es mío... ...no, son cuencas de varias comunidades autónomas... ...y por lo tanto es de interés del Estado... ...hay unas paradojas... ...perdón... Sí. La, ...la depuradora, o sea, la desalinizadora de Torrevieja... ...que está sacando 80 hectómetros... ...pues resulta que lo que se va para río ...se va al campo de Cartagena... Sí. ...o sea, no se queda aquí... ...incluso, ¿por qué? ...porque parece ser que por orografía... Torrevieja está allí, es más fácil que se vaya a Murcia que suba, porque hacen falta motores de elevación para los campos de Alicante, de la Vega Baja y, de, y, de, y del Vais Así que esto es un. Claro, sí, la única solución es decir, no, caudal ecológico para el Tajo. Y, y, lo, y, y cada vez más agua aquí y menos para allá, pues bueno, pues apague vámonos porque vamos a tener un desastre tremendo en el sector uno de los sectores puntales como es la agricultura en esta zona. Esto, el tema del agua, ¿creéis vosotros que pasa factura a estos gobiernos, tanto al de Chimo Puig como al de Pedro Sánchez, Gaspar? Porque los regantes llevan años reclamando el apoyo de la sociedad civil, pero parece que, que la sociedad civil haya mirado o no no le haya interesado este tema sí es que eh, parece ser incluso aquí en Elche que somos una sociedad eh, eh, con un con unas raíces agrarias muy elevadas eh, pues y con un campo que tenemos presente porque mucha gente hay 40.000 personas que viven en las partidas rurales entonces pues eh, pero muchos de ellos pues no se sienten digamos del campo por decirlo de alguna forma eh, pero el problema es que, el problema es que la izquierda no ha sabido encajar este, este tema. Entonces parece ser que eran como, tradicionalmente el campo eran eran votantes de, de derechas, como que no se han preocupado, incluso hemos visto como algunos de, estamos viendo como Podemos, declaraciones de Podemos y todo esto que nos retrotraen a, a tiempos pasados del agua, como, como comenté yo, los campos de golf y cosas de estas, ¿no? Entonces, mmm, ahora parece que es compromiso y que coge, porque está hay una consellera ahí, de Elche, licitana, que tiene, que es de Torrellano, y, y tiene raíces agrarias, y sus padres tienen fincas, y tienen, y riegan del tralbase y tal. Es decir, me parece muy bien, porque eso es eh, estar, estar con la realidad. No estar en esas ensoñaciones de la izquierda rancia de que los agricultores de, eh, derrochan agua y, y todo es regalamante y tal que, tal, que por cierto los ecologistas también están diciendo que el riego por goteo produce también un daño en, en especies que florecen de, por, con el riego amante, que luego el riego por goteo no le da opciones con eso que el famoso, eh, el, lo de la capa de ozono, la, en fin, el, el, el sumidero de CO2, todo eso se, se resiente, o sea que todo tiene sus repercusiones. Pero entonces, como ha habido una, una tradicionalmente el PSOE aquí en, en la comunidad, no ha, sido pro, no ha salido a la calle a, a pedir protraspases ni cosas de estas. Ha habido momentos en que era, o más bien miraba hacia otro lado. Entonces, últimamente parece que ha asumido esa causa también porque no quería dejarse al PP en exclusiva. ¿no? Mm. Entonces, ha habido mucho, mucho titubeo en ese sentido por parte de la izquierda y por parte también de la población en general porque parecía que no le afectaba cuando estamos viendo que los recortes pueden afectar también a, puede, a afectarán a la, al agua de que consumimos no entonces pues bueno, efectivamente este tema no se ha transmitido lo suficientemente y hemos visto mucha división en algo que debería ser eh, un tema de interés general. ¿no? Y, y, la, y también la... hemos visto unas respuestas muy tibias tanto por parte del alcalde de la ciudad como de Chimopuch con esto con, desde que apareció el plan hidrológico de Cuenca del Tajo. Sí, pero también hay que señalar que luego cuando ha gobernado la derecha tampoco ha sido la panacea para solucionar esto del traspase ¿eh? O sea que, que aquí el San Benito se lo ha cargado siempre la izquierda y evidentemente lo que está diciendo Gaspar, la, la izquierda no, no ha salido salido tradicionalmente, ahora han salido un poco, se publican los planes hidrológicos de Cuenca y mmm, tampoco estamos ahí incidiendo y alegando... Y, ...porque se pueden presentar alegaciones, yo no sí, sé si... Sí, bueno, lo han anunciado, van a presentar ah, alegaciones, pero la cuestión es que cuando salió eh, ya la propuesta de la ministra... Chimo Puig dijo que esto era un avance, que se había avanzado, que se había mejorado la propuesta inicial. Porque se han retrasado seis años. Efectivamente, porque pues el incremento el... de los caudales se retrasa seis ¿Y años. Y ya no estará el de presidente de la comunidad. Supongo. Y Pero... el alcalde dijo lo mismo, que se había mejorado. Por eso, ¿la respuesta de, de la izquierda, de este, del gobierno socialista, ha sido la adecuada? Ha sido muy tímida. Si ¿sí lo estamos diciendo, o sea, si sí han ido a manifestarse a Madrid, y sí que tal... Pero, mmm, y apoyan esto de las desaladoras, ¿eh? ellos apoyan, el, el agua venga de donde venga, pero se, se tiene que... Ya verás tú que Mazón en su carrera política hacia la Generalitat, hacia la presidencia de la Generalitat, ya verás cómo vuelve a reivindicar lo que tan buen resultado les dio en Murcia sí, de agua para todos. Ya ha comenzado, ya ha comenzado. A poner su pancarta allí en la, la diputada. Luego se quejan cuando los nacionalistas ponen algo sobre la independencia en el balcón de la Generalitat, pero ellos también utilizan políticamente todos los argumentos. Y, y Carlos Mazón tiene ahora mismo un futuro en Valencia y ese futuro en Valencia pues, lo va, se lo va a hacer aquí en Alicante. Así que... Claro, lo que pasa es que yo creo que, si decir, lo que estábamos diciendo, que al final es, eh, eso se dirige a, a sus votantes, que son los que ya tienen, digamos, de cierta forma asegurados. ¿no? Entonces, eh, los votantes más de, de la zona de la agraria, la agrícola y... Y, y que apoyan, apoyan esto. El problema es que no hay eh, entendimiento entre, la, entre los distintos grupos de, de votantes, digamos, de alguna forma, como estamos diciendo el PSOE, ha, ha defendido tímidamente todo esto, eh, desde la izquierda más, por ejemplo, el compromiso y tal, excepto esta última etapa, se ha mantenido una postura aún más, más tibia respecto a esto, la defensa de los... Siempre ha sido antitrasbasista. ¿Ese es? el PP indudablemente no ha arreglado yo creo esto, yo creo al final algunos dicen que Franco tenía que haber hecho todas las interconexiones de cuenca en su momento, que nadie rechistaba y haber dejado todas las cuencas interconectadas de una manera u otra en España sabiendo que España era deficitaria probablemente eso hubiese sido la solución aunque ahora estaríamos con las mismas porque estamos conectados pero no quieren soltar agua pero me refiero a que habría más opciones Entonces, el problema es que ahora es impracticable porque cualquier tramo de algo que pase por una comunidad autónoma, el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma se siente con el derecho de decir que eso es suyo, ¿no? Y entonces estamos un poco en una situación cada vez, estamos en una situación cada vez más enrevesada porque cada uno quiere decidir sobre su, su terrenito. Entonces, ...el problema es que la solución tiene que ser técnica... ...se aprobó hace unos años con el PP en el Gobierno... ...la ley del, mem del memorándum este... ...que establecía una serie de baremos... ...si había tantos metros cu hectómetros cúbicos... ...se trasvasaba tanto, si había menos... ...se trasvasaba tal... ...y todo eso ya saltó a por los aires... ...¿por qué? porque lo promovió el PP... Eh, ...lo hicieron en contra de los criterios... ...de otras comunidades no sé qué tal... ...y ha saltado, es decir... ...seguimos en esto como en otras muchas cosas... ...de que conforme cambia el Gobierno... ...cambian los marcos... ...entonces pues el agua desalada... ...es mucho más cara... Eh, eh, ...produce mucho más consumo energético... ...que va en contra de los principios... ...que propugna el... ...el, el Ministerio de Transición Ecológica... ...pero bueno, ahí da igual... Y hay que poner desaladora... ...hay que trabajar, hay que hacer gastar... ...creo que el otro día decían... ...leí que eran 24 millones... ...al año lo que costaba... Eh, ...aquí en la, en la desaladora... ...esta de Torrevieja... Eh, todo el, el consumo eléctrico, ¿no? O sea, cual vale es una barbaridad. Entonces, bueno, por una parte eso está bien, que haya más consumo eléctrico, más huella de carbono y tal, y por otra está mal que tengamos Hombre, más agua de otros sitios. También, Gaspar, se está hablando de la, de, de, de la conexión con plantas fotovoltaicas de energía solar, a la, hasta ahí se hablaba de 500 millones que se iban a invertir en en todo esto, en alimentar esas plantas con tal problema, pues yo no sé si los la salmuera que se vierte a qué está afectando, de momento parece el que no, pero claro esto no ha hecho más que empezar. El problema también es el precio del agua desalada, es carísima, es el doble que la del trasvase, tajo segura que nos va a costar. Bueno. Por consumo energético. Si final... de, de todas maneras, el, el precio más caro es el agua que no existe. ¿eh? O sea, eso no lo, estábamos hablando de 17 céntimos que cuesta la del transbase a 34 ya con las correcciones de plantas fotovoltaicas y amortización de la inversión. Sí, está claro, uh -huh. pero que tengamos en cuenta que al final, si no nos llega agua, la tendremos que inventar. Porque la, lo no. peor es que no haya agua. Eso es lo que. Está muy bien todo el plan de plantas que se hicieron en la época de Zapatero. Recuerdo yo que Narbona de ministra empezó a trabajar en esto y eso, por supuesto, que está, está muy bien. Eh, el problema es que no se ha ido generando, de hecho, las plantas tanto de aquí como creo que hay otra en el Campello que estaba ahí casi sin, sin funcionar y de mala manera, están funcionando por debajo del 10% de su capacidad porque se… Se dejó eso a media, es decir, tenía que, hay que completar todo eso, que produzcan al máximo y cuanto más agua produzcan, pues más rentables. Y atrás. las depuradoras también, aquellas que se iba a bañar Julio de España en el Segura, no sé si os acordáis, que anunció con este plan de la Diputación de Alicante de, de salador, de, perdón, depuradoras de, de terciario, dice, me bañaré un día en el Segura. Bueno, vamos a ver Ajá. si se baña o… Ya. Pues aún, sí, pero, aún no. Está el también. problema es que se anuncian todos esos planes de conexiones con plantas fotovoltaicas, todo eso, pero claro, como sabemos cómo funciona todo eso, pues dice, bueno, de aquí a 20 años a ver si está medio funcionando. Entonces, la cuestión es, se tendría que haber trabajado desde hace tiempo, desde un punto de vista técnico, que es lo que falla siempre, independientemente del aspecto político, es decir, vamos a ir reduciendo el trasvase del tajo al mismo tiempo que vamos a ir aumentando la desalación y los aportes de las depuradoras, que las depuradoras se dice que se utiliza ya eh, ...más del 80% del agua, ¿no? Entonces todo eso no se ha hecho... ...y ahora se quiere hacer todo el prisa y corriendo, ...lo que está claro es que no puedes cortar el trasvase... Si no hay una alternativa viable y factible, entonces, pues bueno, no, no podemos dedicar mucho más tiempo al tema del agua y es importante. Evidentemente, tenemos consenso de que ha sido la noticia más destacada de este mes de junio y será del año y de los próximos años, pero casualidades de la vida, del destino, el día en que se publicó eh, el plan de cuenca del Tajo, pues eh, cogió al alcalde y a la concejal de cultura en Madrid. Allí estaban, pero no reunidos con la ministra Teresa Rivera, sino con otro ministro, eh, Uribe, el ministro de, de Cultura. Realizaron esa petición oficial de la cesión de la dama de Ilch. Estamos en junio de 2021 y el alcalde dice que la dama podría venir o va a venir en Semana Santa, marzo de 2022. Como eh, Pedro... Eh, que haya coincidido, ha sido una mala jugada del destino para el alcalde, que haya coincidido pues el, no se el, plan, el plan catastrófico para el trasvase Tajo Segura con la petición formal de la cesión de la dama de Elche Bueno, son casos, momentos estelares de la historia, ¿no? de cuando se suceden esas casualidades que decías, Bai. Yo lo que, bien, que dice el ministro y dice el alcalde que para la Semana Santa del 22 que vendrá la dama bienvenida sea si viene la recibiremos con todos los honores como sabemos hacerlo aquí la pondremos en un lugar eh, preeminente y, y volveremos a ir a verla en persona pero yo soy me mantengo en el escepticismo no sé qué puede pasar de aquí al la pandemia ya no será una excusa me imagino que en la semana santa del año que viene desfilarán los tronos y, y los capirotes pero mm, yo no sé no lo tengo claro, no sé si Gaspar es más optimista al respecto de que venga la dama 15 días o un mes y se vuelva a ir, yo lo veo difícil. Lo que sí que veis oh. claro es que si viene la dama va a ser un revulsivo turístico, como en 2006. Oh, vale. En 2006 se inauguraba el museo, se recuperaba el castillo como, como parte fundamental de, de la ciudad, como zona visitable. Eh, entonces, pues bueno, había muchos alicientes. Eh, en esta ocasión yo no conozco con profundidad los planes del ayuntamiento porque no se han difundido y yo las veces que he hablado del tema con concejal o lo tal tampoco me, me han aclarado nada. Pues entonces, el ministerio exige que para Tres la Dama tiene que haber un acontecimiento que la rope. Cuando vino la otra vez era la inauguración del museo. Ahora se quiere hacer una gran exposición de arte ibero, no sé qué tal. Pero bueno, mmm, eh, colocar la dama allí, en, en medio de la sala del MAE, porque parece ser que en la Torre del Homenaje, que se, que se pintó y se decentó, no se va a colocar. Se va a colocar en la sala general, en la primera sala del aparcamiento, en, lo, en la primera planta, y se va a, a, a reunir con piezas de artíbero, no sé qué tal. Vale. ...bueno, el gancho sí. tampoco es que sea muy allá... ...porque piezas de arte ibero estamos ya cansados de ver... ...en la Arcudia, en el mismo museo, en el mismo MAE... ...y, y excepto que venga alguna de por aquí, de otros sitios... Pero, ...pero bueno, la dama va a ser la presencia importante... ...lo que, lo que habría que hacer es eh, arropar eso... ...ya no solo el tema arqueológico, sino el tema turístico y cultural... ...yo creo que se debería trabajar en una gran manifestación cultural... ...en torno a la dama... ...de todo tipo de cosas... ...de exposiciones... ...de actividades culturales... de mu ...musicales... ...en fin, de todo lo que se pueda... ...para que de la dama, si está dos tres meses... ...en los que esté... Eh, ...elche sea un foco de cultura permanente... Y de, ...y de actividades... ...entonces eso va a ser lo que va a traer a la gente... ...que es lo que nos hace muchas veces ir a algún sitio... ...que el centenario no sé qué... pues ...y eh, entonces vamos a ir allí... ...a ver el mu museo, el monumento... ...que han restaurado y tal... ...y al mismo tiempo... Hay una serie de actividades. Entonces sí. yo creo que eso es lo importante y lo que se tendría que estar trabajando. ¿no? Desde luego... Eh, no... Si sí, digo que sí es por la dama, como bien sabemos, muchos turistas piensan que la dama es la que está ahí en la glorieta y se hacen la foto allí con ella, etcétera, etcétera. No, no yo, yo aquí, creo aquí que hay atrás. una copia, hay una copia muy buena. Sí, aquí. sí, sí, pero que digo que yo creo que la dama, pues sí, yo creo que la gente piensa que está aquí, y ya viene la gente que tiene que venir, ¿no? no es que diga, es que vamos a ver la dama, ¿qué tal? La gente da por hecho que está aquí la dama en, mucho, en muchos aspectos, pero en, en otros, efectivamente, la, la dama no está aquí, pero yo creo que es más. Vienen más turistas atraídos por el Palmeral o incluso por el Misteri que, que pero, en sí por, lo, por la senda arqueológica. Pero Pedro, ¿no consideras que es ridículo o que está haciendo el ridículo el equipo de gobierno? Porque llevan ya no sé cuántos años con la Comisión Bilateral, con la Generalitat Valenciana de que la dama tiene que venir, que sí anuncia que va a ser en marzo de 2022 y como dice Gaspar, ¿qué proyecto hay? ...para arropar e e esa cesión... ...sea o no un revulsivo turístico la dama... Y ...en eso tenían que trabajar más y callar... <risa> o sea, ...trabajar más y, bueno. y hablar menos... Esa, ...es que no, ahora no. que hay... ...que está la comisión esa... ...pues la... ...hay que darle a la Generalitat... ...que se implique más... ...y la Generalitat tiene que poner dinero... ...y tiene que poner actividades... ...y tiene que poner... Eh, ...en fin... Eh, ...de su parte... ...más de lo que ha puesto hasta ahora... ...entonces... Eh, eh, eh, bueno, eh, cuando vino la dama la otra vez se hizo el MAE ma con el esfuerzo del ayuntamiento, se decentó todo y tal, y se, se pusieron en las piezas magníficamente y tal y cual. Eso ya ha pasado, ya ha tenido su... su fin, ya llevamos más de 15 años, desde entonces, son, entonces desde el 2006, ya llevamos casi, casi 20 años, bueno, 15. Entonces, es, es forma de, de, de darle otra vuelta al tema y de plantearse otras cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es verdad que hemos tenido en medio la pandemia, pero hay que ponerse a trabajar rápidamente para hacer algo y que sea, ven claro. a Elche a ver la dama, pero ven a Elche porque Elche está que se sale. Claro. Vamos eso a ver, por ejemplo, Gaspar, claro. nos conformaríamos que cuando venga la dama en la Semana Santa este, el restaurante del parque municipal esté en funcionamiento… Yo ya, sí, sí. sí la, eh, sería un, con con un... eso ya me conformaba. Ya. <risa> no lo no no, no, creo. Eh, bueno, bueno, eso, eso ya es más difícil que la dama. En 2022 eh, podemos tener también muchas cosas que celebrar. Por ejemplo, que el Misteri vuelva a representarse en 2022 y que el Palmeral ya tenga una ley, una ley ya aprobada o un plan de uso y gestión que no sé si estará redactado para 2022 y tenga el dinero suficiente para que la ruta del Palmera y los huertos no estén tan descuidados. Y Pero... podemos decir a la gente, venid, venid, que tenemos muchos patrimonios de la humanidad, además de la dama. Sí, ponemos a la dama allí en el restaurante. <risa> para que dices, Mira, en tiempo récord hemos resuelto uno de los problemas más graves que teníamos gracias a la dama. Y ya está. Es complicado. Si es que, es que tenemos Ojalá, tantas cosas que, que hacer en la casa que... En, Venga, eh, eh, es muy complicado. Gaspar, ¿estás en Arenales? Porque quedan pocos minutos no. para terminar. ¿No estás en Arenales? ¿No, no, ¿No estás entonces en primera línea viendo si han empezado las obras? Porque el alcalde dijo que el derribo del hotel de Arenales iba a ser antes de que finalizara el mes de junio. ¿No podemos ahora poder eh, comprobar o certificar si ya han empezado? ¿Y, ¿Y si esto es otro anuncio más del alcalde que no se cumple? Pues no, no estoy ahora, estuve el domingo y estaré dentro de unos días, ya de forma permanente durante el verano y seguiré muy de cerca todo, todo el la corte del La primera <ríe> crónica, Romari. La, la eh. primera crónica, de verdad que te llamo, Maripar, te llamo. Y de todas me... formas... Claro, eso hay amianto y toda la historia. Eso es bueno, lo que hay, se hay espera que a los vecinos de Arenales. Sí, hay que sacarlo. Yo ya ponía en el artículo el domingo de la información que, <risa> que me iba a llevar la mascarilla, pero la de antigas, esa de, que se llaman en las guerras, por si acaso. Pero bueno, quiero decir que al final, porque hay que sacar el amianto de los pilares, en fin, con con eh, gente especializada con trajes de esos que parece que sean de del COVID, de, de, de los, de COVID y tal pero bueno que ahí muchos vecinos de la zona eh, con ese gracejo habitual de la ciudadanía eh, dice bueno dice eso se arreglaba con una excavadora pegándole un trompazo a un pilar de esos de apoyo y se caía todo enseguida dice no hay que hacer ni y luego a cargar escombros ¿no? fíjate lamentablemente el suceso ese de Miami que hemos visto o de Miami ¿Cómo se ha caído un edificio? y eh, eh, Pues bueno, pues a veces es así, que venga un excavadora así, como reculando, reculando, que pegue y se cae todo. Pero bueno, tendremos, parece ser que cuatro meses de ahí, que va a estar en verano. La empresa, yo creo que de forma muy intencionada, ha escogido este, esta época para causar allí quejas de los vecinos y que el ayuntamiento se inunde de llamadas por el polvo, por la tal. Pero bueno, en cualquier caso, como pasa con todo esto, con todos los berriches, al final, si la solución es que son cuatro meses, se queda limpio y desaparece ese problema, pues los sufrimientos serán bienvenidos. Y sí, el pueblo del Che sabrá del sacrificio de, de los vecinos de Arenales, de claro. aguantar estas obras. Los sabrá. Bueno, y ya parece que van a poner hasta una superficie comercial, o sea, sí, algún logro, sí. un logro de, de, de proporciones. Bueno. Eh, eh, Yo de todas formas, tienen, que su, tienen que subastar ya que tocado, el suelo. Sí, ya, ya que ha tocado. Has tocado, ya que has tocado el tema de Arenales. Yo lo que, me, lo que me, no comprendo es cómo se falta un camino desde Arenales hasta el límite con, con Santa Pola en el faro y luego los accesos que están llenos de agujeros y de baches no, no los arreglan desde hace 40 años, 50, 60, ¿no? Entonces. Parece que todo lo que se arregle tenga que ver con Santa Pola. O sea, la carretera de Elche a Santa Pola, 60.000 mil, o sea, arreglos, 20 arreglos que le han hecho y con la metido a rotonda, ahora están ampliándola. Desdoblada, de desdoblada va a quedar, sí. Están desdoblando, la otra sí. reforma sobre reforma sobre reforma. Y ahora, en lugar de coger y repasar el camino de Elche al Alte, que era un camino, no es una carretera, eso tiene categoría de camino. Que no lo han arreglado, pero es que ni siquiera el tramo desde la alteza hasta la, hasta la arenales, ni siquiera se han dignado en pasarle una capa de asfalto, no. Se han ido a asfaltar la carretera que menos debe asfaltarse porque no tiene que haber mucho tráfico en toda la zona de esa natural, del faro de Santa Pola y la pinada que hay del Carabasí, y las faltan esas, y no faltan la de acceso a arenales. Entonces, al final son situaciones incomprensibles que, que no beneficie en nada la imagen del ayuntamiento en una zona que reúne 30 o mil personas en el verano. Cierto. Sí. Eh, eh, Gaspar, Pedro, el sí. Pleno Ordinario aprobó esa modificación del Plan General para empezar ya a caminar con la ampliación del parque empresarial. Eh, ¿Esto es otro de los asuntos que vemos eh, que ha habido...? yo creo que abandono por parte del equipo de gobierno a la hora de, eh, ya no ampliar el parque empresarial, porque evidentemente la pelota estaba sobre la Generalitat Valenciana, pero a la hora de, de empujar más suelo industrial sí, es, es. y regenerar otras zonas industriales. Tienes, tienes razón, porque, porque la administración ya sabemos que es lenta, sí. que un proceso como esa ampliación del parque industrial, se diga lo que se diga, tiene unos trámites, hay que vigilar escrupulosamente todo lo... Entonces, era urgente, al, ¿eh? y, era urgente, y era urgente al urbanismo. Pero sí que yo creo que ha faltado mmm, alguna entrevista mmm, de algún tipo para, para meter prisa, porque, porque también es verdad que la Administración se lo toma con mucha calma y los expedientes a veces se quedan encima de la mesa más tiempo de lo necesario, independientemente de que sean urgentes o no urgentes. Sí, Lo del parque industrial, creemos que ya ha llegado a su, a su último o penúltimo peldaño ya y veremos. que posiblemente en julio la generalitat le dará luz verde. Ahora hay que empezar, ahora hay que empezar el proceso de urbanización. No sé si habrá que ser un concurso público europeo, dependerá del, del montante. Si lo puede hacer pymesa eh, por su y por su cuenta y riesgo, o sea que para ver allí trabajar todavía nos queda. Gaspar, no, y que y que eh, era una cosa como digo urgente y y que y que ha requerido Algo así como 30 informes, 30 mm. informes de instituciones y, y, y a entidades vinculadas, que si aeronáuticas, que si de la Confederación del Juca, que si del Ayuntamiento no sé qué, que si de los criadores de, de, de, de canarios, flauta por si volaba ahí los canarios, de, los, de en fin, es una cosa, es un galimatías de burocracia que dice, pero vamos a ver, y con toda la legislación nueva aún hace falta aún más burocracia ¿no? entonces dices, pero esto de que era una cosa urgente llevamos cinco años para ampliarse esos 600.000 metros cuadrados ¿qué será un, cuando se promueva un polígono industrial con la, la situación normal? Por las por empresas años, que crean ¿no? suelo pues igual ya se han ido a otros sitios o sea, ¿seguro? Que... Claro. ¿Seguro? Es que sí, estoy mal. alucinante, o sea la administración es cada vez más farragosa se pone cada vez más controles para evitar problemas para evitar en fin, actuaciones no, no regladas e, e ilegales, pero al mismo tiempo se, se, se autojustifica en el sentido de que hace falta mucho el informe y tal, cuando lo que se persigue en los políticos es decir, la ventanilla única, no sé qué, pero claro, vemos que al contrario, se está retrocediendo porque cada vez hacen falta más trámites Y esto es el propio ayuntamiento. O sea, el propio ayuntamiento que estaba en... Eh, vamos, eh, en concordancia con lo que la Generalitat quería también. Imaginaros los sitios donde se quiere promover algo que la Generalitat no lo ve con buenos ojos, o no sé qué. Bueno, eso es inviable. Por eso pero te bueno, digo aunque... eh, que a lo mejor el centro comercial en Arenales, Gaspar, todavía a, le queda un camino que recorrer, <risa> porque el suelo con, bueno, el, sobre el que quieren construirlo eh, tiene que salir a subasta. Para <risa> que pueda salir a subasta y luego queda una zona también residencial. Pero bueno, allí si es residencial, no hay problema, porque claro. Eh, ...allí se construye enseguida... ...porque hay, hay una muy gran demanda... ...en la zona esta... ...la zona comercial de todas formas... ...bueno nuestra zona comercial es el Alter ...o el Gran Alacán... ...con lo cual pues... Eh, sí el Mercadillo... Es, es, ¿Sí? ...y el Mercadillo... ...claro, es el gran centro de reunión social de Bueno, y es que ya pasan tres minutos de las diez de la mañana, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch, estamos en la tertulia de los miércoles con Gaspar Macia y con Pedro Soriano abordando los Pues el final de mes, eh, del mes de junio que nos ha dejado la problemática de nuevo del agua por eh, la pretensión del gobierno de Sánchez de acabar con el trasvase Tajo Segura incrementando los caudales ecológicos. Estamos abordando también el tema de la pandemia con la, el anuncio del presidente de la Junta de priorizar cuanto antes la vacunación y poder llegar en dos meses a inmunizar la, a la población. Y ahora estamos hablando de temas que se aprobaron en el Pleno como esa ampliación del parque empresarial El hotel de Arenales no se aprobó en el pleno, pero hemos preguntado a Gaspar, que veranea allí, si han empezado las obras como anunció el alcalde a finales del mes de junio y parece que no, y quería terminar pues, con otro asunto que se abordó en el pleno ordinario del mes de junio. Es esa modificación presupuestaria de 400.000 euros aproximadamente que se van a destinar casi la mayoría a esas no fiestas que se van a celebrar en Elche, a las fiestas alternativas eh, en el mes de, de agosto. Eh, ¿Qué os parece el anuncio de realizar conciertos para el mes de agosto y dejar un poco la puerta abierta para la celebración de la Nidalba Pedro. Hombre, pues eh, vamos a ver... Yo no sé si entraría en esto o vería ver secuelas de la pandemia y, y gente necesitada, no sé si ese presupuesto para esas no fiestas, no lo sé. La verdad es que también pues, hacen falta estímulos, la gente pues, también echa de menos en un momento determinado pues, ese, ese desahogo que puede suponer la fiesta o que se vuelva a celebrar otra vez la Nid del alba. Pero ahí me tentaría un poco la ropa. Pero... Eh, Gaspar, al fin y al cabo esos no. conciertos van a ser barracas, porque se van a ser en la rotonda del Parque Municipal y en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, ya hemos visto como algunos conciertos en Mallorca lo, las consecuencias que han tenido. ¿no? Y yo desde luego pasaría olímpicamente de hacer nada multitudinario este verano, porque vamos a caer en lo del verano pasado. Afortunadamente estamos ya diciendo que no que no hay ingresos eh, como había hace un año, pero sí lo que vivimos hace un año, que parecía que habíamos ya superado todo en verano y vivimos y, y un otoño y un invierno de terror terrorífico, ¿no? Entonces bueno y sobre todo la franja de la población a la que se dirigen estos conciertos, eh, de aquí a que lleguen las fiestas, no creo yo que esté inmunizada, con lo cual podemos tener unos repuntes importantes. Yo creo que Por mucho que muchas ganas que tengamos de fiesta y de tal, hay que ser muy comedidos y hay que buscar fórmulas. No es lo mismo un concierto, en la sala de la Yonche, por ejemplo, en el gran teatro, que controla el aforo y controla la silla y controla dónde se sienta cada uno que una barraca. Eso mm. es indudable, que el riesgo es tremendo y yo, desde luego, pasaría de fiesta de este año otra vez Y si se hace algo testimonial, una especie de paz, aunque sea en versión, en versión reducida o algún acto así muy concreto, pero sin que sea multitudinario. Pues ahí queda esto. Eh, las opiniones de Gaspar Macía, de Pedro Soriano, os agradecemos eh, como siempre que participéis en la tertulia. Y de momento no, no viajáis, no os vais de vacaciones, ¿no? En el mes de julio podré contar con vosotros. Pedro. No, no, vamos, no, no, no voy a viajar este verano, ¿no? Pues eh, sí. bueno, ya tenéis las dos dosis puestas. Sí, sí. ¿Tenéis el certificado, el pasaporte? ¿Os lo habéis descargado ya? de No, no, no. Yo, la... yo me dieron un carnet de que me plastifiqué. Pero ese no vale. Eh, ¿no? Ya lo sé, pero uh -huh. y lo que me, me presumo yo bueno, con No vale, vale, es una. Es eh, un, un certificado, en cierta forma, que emite la consellería diciendo que ha recibido las dos dosis. Sí, pero, pues bueno, eh, no pero tiene para, que, viajar, eh, para, para viajar. Para viajar ¿no? no es el que... Yo lo llevo en la cartera. No o sea. es el pasaporte de la vacuna para no. viajar. Bueno, pues de momento... No, como, como no tengo que viajar, todavía no... Todavía no ¿sabes? nos preguntaremos Pero sí, sí. no <risa> me urge. <risa> preguntaremos a los <risa> responsables sanitarios. Gaspar, muchas gracias y que pases un buen verano en Arenales. Eh, conectaremos <risa> claro. contigo... Desde allí, Ya, ya, ya viene contando cómo Efectivamente. nuestro corresponsal en el balcón. Sí, sí, sí. ¿Cómo van las horas, acá? <risa> de que... Hasta luego, Gaspar. Hasta luego, Pedro. Venga, la la Hasta luego, 101.4 tele 101.4. Teleelch Radio Marca. Vuelve el héroe del verano. Acuapar, Ciudad Quesada abre sus puertas jueves 1 de julio.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 Mirando hacia mí de los tuyos no puedo huir. Tu mirada me tiene encantada. Si te dejo entrar, estaré equivocada. Otras manos lo han intentado. Solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo. Het que quieres al amanecer. De repente en mi vida, hay algo que me tiene confundida. ik moet het zoeken. Ik ik moet het zoeken, ik ik moet het zoeken, ik van puedo escapar de sus sonidos estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han sentido miedo, solo en tuyo es el que quiero, todo para cuidar. Tu amor quizá sea una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asunto hasta el final Sola, vivir sin tu amor, aunque sea una hora. Cada vez vuelve el llanto y regreso a ti. Es que te quiero tanto. Mis pensamientos giran a mi alrededor. Hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. Hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro hasta el final. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro hasta el fin. esta canción hemos recordado a otra cantautora del pop latino cuya voz también se fue pronto Soraya vendió millones de discos y tuvo un gran éxito con esta canción de repente 101.4 teleelch radio marca no esperes a que ocurra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 We'll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 La Glorieta Con Rosmar Alonso Son las 10 y cuarto de la mañana Y antes de la ronda de noticias eh, Vamos con la música del jazz Porque hoy comienza en el El festival de jazz a las 10 y media En la Yocha Cultural de Alta Con la actuación de la Big Bang El nuevo proyecto de la banda sinfónica de Elche, Que inicia el festival Transformada como banda de jazz Y termina este festival el domingo Con la voz de la magnífica cantante Eva Romero plan to see that you can see me at all I need your love so badly love you all so madly but I don't stand the ghost of a chance with you I thought the last I found you, though the love surrounds you, and I, I don't stand the ghost of a chance with you. If you surrender just for a tender kiss. I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of skimming? I know I must be trimming, cause I, I don't stand the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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pues son las 10 y 20 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a Marga García En los estudios de Telelech Radio Marca. Marga, muy buenos días Muy buenos días, Ros Miércoles, ¿cómo va el asunto de la pandemia? Hoy no tenemos actualización de datos, pero sí refrescamos eh, cómo van los hospitales. Sí, ayer tuvimos esa nueva actualización de la consellería. Bueno, como ya comentábamos ayer, pues la, in la incidencia desgraciadamente sigue subiendo. Ya roza los 70 casos por cada 100.000 habitantes y en parte, bueno, pues como consecuencia de ese macrobrote del de viaje a Mallorca de alumnos de aquí del Che, que bueno, se ha extendido al menos por 10 eh, comunidades autónomas. 70 esa incidencia después de los 54 nuevos positivos y además uno de esos eh, alumnos que estuvo en Mallorca se encuentra ingresado, un joven de 18 años, que está en el Hospital General desde el pasado 24 de junio. La buena noticia, por otra parte, es, es la campaña de vacunación que sigue avanzando a buen ritmo. Desde el principio de semana... Pero sin colas, hoy... Sin colas hoy, pero ayer sí que nos eh, comentaba mucha gente que, bueno, pues en IFA había muchísima, muchísima cola. En los últimos meses, bueno, pues toda la gente ha hablado de que iba todo muy fluido, Todos muy defectos, ligero, sí. sin hacer cola en ningún momento. Pero, bueno, pues ayer eso, comentaban que había muchísima cola, en parte, bueno, pues por esas dosis que han llegado esta semana a la Comunidad Valenciana, medio millón. Y, bueno, pues que ha hecho que se hayan dado muchísimas citas ...durante toda la semana y además a partir del próximo lunes... ...5 de julio comienza la campaña de vacunación masiva... ...para el grupo entre 30 y 39 años... De, ...bueno, dentro de ese objetivo pues para vacunar cuanto antes a los menores de 40 años, así que ya ese grupo ya me toca a mí, ya, de ya, ya me toca. Bueno, pues el presidente ha dicho que ya empieza uh -huh. la semana que viene, a ver cuándo te citan, Marga, y esto es en cuanto a la pandemia y la vacunación que va a buen ritmo, esperemos que no vuelva a fallar esto de las citas y no se produzcan aglomeraciones como ocurrió ayer uh -huh. en Ifaya en la Ciudad de la Luz, sí. en Alicante. Ahora hablemos de, de las previsiones. Bueno, hoy, ayer también hubo una reunión con el conseller de Hacienda. Al sí. final, ¿cómo quedó? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué se reunió el conseller de Hacienda con el alcalde? Sí, bueno, pues sí, se reunió ayer a mediodía el conseller de Hacienda Vicente Soler con el alcalde y, bueno, pues hablaron sobre todo de los eh, fondos europeos y el alcalde, bueno, pues eh, señaló que el Che eh, bueno, pues recibe casi 18 millones de euros de esos fondos europeos para desarrollo de proyectos de la ciudad entre el periodo financiero de 2014 a 2020. En esos años, bueno, pues ha recibido 18 millones de euros. Además, eh, también hablaron de ese plan resistir de la comunidad valenciana para la economía y el eh, conseller anunció que cerca de 750 empresas de la ciudad han presentado su solicitud para recibir esas ayudas directas, bueno, pues para hacer frente a los problemas uh -huh. originados por la pandemia y además también el alcalde señaló que este viernes la Junta Local de Gobierno, bueno, pues aprobará el plan paréntesis 3 para ayudar a micropymes y autónomas para hacer frente, bueno, pues a esas pérdidas ocasionadas por la COVID. O sea, siguen las ayudas eh, llegando. Otra cosa bien distinta es si quedan empresas, autónomos, eh, con los requisitos que les piden en el CHE para solicitarlas, porque 750 has dicho que se han solicitado al plan Resistir. Plan resistir. Son, eh, supongo que serán menos de las que se esperaba. Sí, normalmente, bueno, con este tipo de planes siempre había, bueno, pues una previsión, ...y en muchas eh, ocasiones pues ni la mitad de las empresas previstas pues, pues, eh, solicitan ayudas para hacer frente a la crisis. Pues algo está pasando. Eh, Marga, ¿y ¿qué previsiones tenemos para esta jornada? Bueno, pues eh, el edil de promoción económica eh, informa sobre el foro de empleo que se desarrollará en el centro de congresos... ...también el edil de mantenimiento informa bueno, pues, sobre temas de su departamento... También en el Hospital del Vinalopó se celebra hoy uh -huh. bueno, pues esa gala para entregar los premios a los defensores de la salud del año 2021 y también se entregan los premios a los mejores expedientes. De, y también cambio de presidente de los clubes rotarios de la ciudad. Pues sí, sí que hay trabajo, hoy y sí en, que tenemos trabajo. Y en el Hospital Vinalopó a los defensores tenemos la lista de los distinguidos, no solo hay facultativos, sino también, creo recordar, porque la leí ayer, Hay a un paciente que ha estado 80, 80 días. días ingresado en el hospital del Vinalopo y bueno, pues, se le hace un reconocimiento a, bueno, pues, a todo este tiempo que ha tenido que estar allí ingresado y también, bueno, pues, eh, también a instituciones y, por supuesto, a, bueno, pues, a profesionales del Departamento de Salud del Vinalopo. Lo cierto es que los homenajes continúan, eh, se suceden porque el personal eh, médico, el personal sanitario, ha estado en primera línea y, y se continúa merecen, todavía en y primera continúa, línea se merecen todos los reconocimientos y aplausos. Marga, pues muchísimas gracias a la una vuelves. Volvemos a la una, bueno, pues para contar toda esta información de previsiones y, y por supuesto, en nuestra web teles.es. Se nos enteren. olvidaba recordar que hoy lo también he eso es sí. Hoy, hoy comienza el festival de jazz, será en en la sala cultural de la Georgia en Altavís y, bueno, pues arrancará con la Big Band. Empieza Esta noche pues, se prolongará hasta el próximo domingo. La Big Band, que es ese nuevo proyecto de la banda sinfónica Ciudad del Che, que se transforma en una banda de jazz para iniciar este festival, la edición de este año del Festival Y ¿Es Que, que no falte cultura en, en este verano. Menos mal, que las salas siguen sí. abiertas. Pues muchísimas gracias. Hasta Ahora luego, sí. Rosa. A la una, volvemos otra vez con Marga García y con Ana López y Manu, aquí en TeleElch Radio Marca con todas las noticias de la jornada de este miércoles. Nosotros continuamos la ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero José Antonio González que ya está preparado para desarrollar pues, su crónica. Hola, buenos días. En Clave franjiverde se mantiene el compás de espera en el Martínez Valero, donde se sigue trabajando en un mercado de fichajes en el que apenas tenemos movimientos. En ese sentido, la recta final de esta semana puede ser clave para conocer el primero o los primeros futbolistas de cara al Proyecto 21-22. Cabe recordar que este miércoles hasta cuatro jugadores acaban contrato en el club ilicitano, Dani Calvo, Antonio Barragán, Núquen Fulu y Víctor Rodríguez. Lo que expira hoy también es la opción de compra que tiene el club sobre Johan Mojica por un valor de 2 millones y medio de euros. Un mercado en el que vuelven a aparecer nombres de viejos conocidos como el del delantero Sergio León que parece haberse quedado sin hueco en el Levante tras el fichaje del club granota de Roberto Soldado. Es una de las opciones que maneja el Elche para reforzar su ataque. Por su parte para el lateral zurdo el club ilicitano sigue pensando en el uruguayo Lucas Olaza, pretendido por otros clubes y cuya salida del Valladolid no será sencilla porque el Puzela se niega a facilitar su marcha en calidad de cedido o por menos de 2 millones. Por otro lado, el diario de Almería ha publicado esta semana que el club indálico se ha interesado por el capitán Gonzalo Verdú, al que le queda un año de contrato en el Elche. El propio jugador ha confirmado a esta casa que no piensa moverse del club ilicitano. Además, desde Argentina afirman que Independiente está interesado en Iván Marcone, aunque todo apunta a que es más un deseo que una opción real porque el club no tiene capacidad económica para abordar este fichaje. Para hoy recordar que esta tarde a partir de las cinco y media se llevará a cabo el sorteo del calendario en primera para la nueva temporada Una competición que va a arrancar el fin de semana del 15 de agosto Y por último destacar que tendremos más representación ilicitada en los Juegos de Tokio Al taekwondista Raúl Martínez se le sumó ayer el futbolista Oscar Gil que participará con la selección española de Luis de la Fuente Hasta luego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 Buenos buen día. Comenzamos el último día del mes de junio con intervalos de nubosidad y temperaturas relativamente bajas para la época del año en la que nos encontramos. Durante esta madrugada ya hemos visto intervalos de nubosidad de tipo bajo, mucha humedad ambiental, una noche tropical con temperaturas nocturnas que en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, no han bajado de los 22 grados. Pero es que en buena parte del territorio de las pedanías ilicitanas la temperatura no bajaba de los 21-22 22 grados, 23 grados de mínima en Santa Pola, al igual que en Tabarca. Para hoy hasta las horas centrales del día Intervalos de nubosidad de tipo bajo Viento flojo de componente este Por la tarde tendencia cielos poco Nubosos despejados, seguirá soplando El viento flojo de componente este eh, Temperaturas similares A las de ayer máximas que aquí en la ciudad Van a rondar los 28 grados En buena parte del territorio No pasaremos de los 29 Como mucho 30 grados En Santa Pola una máxima En torno a los 25 grados Mañana jueves ya Comenzaremos el mes de julio con el avance de la masa de aire tropical continental y esto se va a traducir en un ascenso progresivo de las temperaturas de cara a los primeros días del mes de julio. Mañana jueves alcanzaremos temperaturas en torno a los 29 grados en una jornada marcada por el predominio de cielos despejados. El viernes 31, el sábado el día de más calor con temperaturas que podrían incluso superar los 33 grados va a depender de la dirección del viento con viento de poniente, estas se podrían disparar y el domingo temperaturas en torno a los 31 grados días de julio marcados por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados 101.4 tele Radiomarca. Radio Marca Se buscan jóvenes optimistas con creatividad y talento Razón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 Son las 10 y 32 minutos de la mañana y vamos a hablar de los comercios, porque ya están todos preparados para iniciar esa campaña de rebajas. Los centros comerciales ya han sacado su cartelería, mientras que el comercio tradicional hace lo que puede para competir con las grandes eh, pues, eh, comercios, con las grandes superficies, adelantando descuentos, pero sobre todo ahora saben que su principal amenaza se encuentra en la venta online. El Ayuntamiento de Elche lo sabe y ayer el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, presentó una campaña de rebajas en apoyo al sector. Y para hablar precisamente de esa campaña tenemos con nosotros aquí en el estudio de Teleelche, en Radio Marca, a Felipe Sánchez. El concejal de comercio, a quien damos la bienvenida, Felipe. Muy buen día. Buen día. La campaña de rebajas de este año del comercio que apoyan ustedes, que financian ustedes, ¿cuál es? ...el principal objetivo... ...pues eh, tiene un... un el, el, ...una idea, ¿no?... ...que es... Eh, lo, ...lo ponemos en la campaña, ¿eh? que es... Eh, ...deja el home net, ¿no?... Eh, ...deja el home net... La, ...y haz... Eh, ...shopping edge... Final, hemos querido hacer un juego de palabras aquí esto, con los anglicismos, ¿no?... ...al final se trata de que... ...de que dejes el, el sofá... ...que estás con una pantalla... ...solo... ...porque al final cuando estás con una pantalla tú estás tú solo... Haciendo compras, porque posiblemente las rebajas también están en el, en el mundo online, ¿no? pero sal a la calle, disfruta con, o sea, con tu familia, con tus amigos o, ve, o encuéntrate con, con otras personas y sal a aprovechar que el centro comercial más grande que tiene Elch eh, son sus calles. O sea, No hay un centro comercial más variado con mejor oferta que todas las calles que tenemos en las que hay comercio de proximidad. Y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Que aprovechemos estas rebajas precisamente para acudir al comercio que tenemos en nuestros barrios, en nuestras pedanías, en, en la calle de nuestra casa, para comprar, porque hay muy buenas ofertas, hay de todo, y con muy buen servicio y de calidad. Pero, Felipe, eh, ¿para salir a la calle e ir al comercio de Elche. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En bicicleta? ¿En coche? ¿Cómo está el comercio de proximidad en estos momentos? El comercio de proximidad, bueno, yo creo que ha demostrado su valía durante la pandemia. Todos somos conscientes de que la pandemia nos ha hecho abrir los ojos a muchísimas cosas, a muchísimas, de todo tipo, ¿no? Desde la importancia que tiene la ciencia eh, nunca os podremos agradecerle a la ciencia lo que ha conseguido por nosotros con esta pandemia eh, eh, en tan poco tiempo, la importancia que tenéis los medios de comunicación sin vosotros hubiera sido difícil eh, eh, el poder eh, tener control sobre la pandemia, el poder también la, la, eh, toda la sociedad sentirse tranquila porque estaba bien informada y el comercio ha garantizado que cuando no podíamos ir a ningún sitio teníamos ahí a nuestro lado eh, productos de alimentación, productos de higiene, luego el comercio no esencial ha ido abriendo sus puertas y está ahí ofreciéndonos eh, todo aquello que, que no hace falta que, que nos manden desde el otro lado del mundo, que lo tenemos ahí al lado de nuestra casa. Yo también a veces eh, nos, hemos, nos creamos hábitos sociales que, pare, que pueden parecernos normales, pero que al final no son normales. ¿Quién tiene necesidad de que le llegue cualquier cosa de manera inmediata? Pues tiene que ser algo muy, muy, muy especial, muy particular. Si no, pues lo tienes, seguramente vas a tener en la calle, en la, eh, eh, más rápidamente, bajando bajo de tu casa y comprándolo. Si lo tienes ahí ya, entonces vamos a poner esa oferta. Luego la variedad de comercio que tenemos es increíble. Hay de todo, tenemos todo tipo de, de, de comercio. Cualquier producto que podamos necesitar, seguramente en un comercio de proximidad lo vamos a encontrar. Y Y como dices, podemos ir de cualquier manera. Podemos ir paseando, podemos ir en autobús, en transporte público, podemos ir en bicicleta, en patinete o en coche privado, como, como queramos ir. Se puede ir como quieras a cualquier zona eh, comercial de nuestra ciudad. El centro, eh, la política de los, para aparcar los aparcamientos, no, apenas hay aparcamientos en superficie, eh, pero ¿hay políticas de, de bonos para bonificar o abaratar el precio de los aparcamientos subterráneos? que según su concejal, la concejal de movilidad dijo que estaban a, a un 30% de su ocupación. Sí, los aparcamientos es una, es una realidad. O sea, cuando a veces decimos que no se puede aparcar, eh, hay que pensar, eh, estamos hablando de, de, de, de ir a comprar. Eh, uh -huh. Entonces, cuando vas a comprar, eh, normalmente vas a estar un par de horas, tres horas, eh, dos o tres horas, es el tiempo que vas a, a estar comprando. Tienes la, el aparcamiento en zona azul o tienes los aparcamientos eh, subterráneos que no te va a suponer nada, que es como cuando vamos a otras ciudades y lo hacemos. Vamos a la vecina Alicante y, y nadie, yo creo que ningún visitando, busca aparcamiento gratuito. Sabe que va a Alicante, va a ir a comprar y va a haber más personas que están comprando y que eso te requiere que por comodidad vas directamente a un aparcamiento, aparcas y ya está. O vas a una zona azul, encuentras Ajá. un aparcamiento y ya está. Los aparcamientos de nuestro, del centro eh, de la ciudad están a, infrautilizados. Ah, Salvo los días muy importantes, como ha pasado una ROA, una NIDALBA uh -huh. o cualquier cosa, sí, lock, una celebración de ese tipo, que entonces se, eh, eh, se llenan todos, y es algo lógico uh -huh. y normal que pasa en todas las ciudades cuando son momentos importantes, en la, en la normalidad, sea de entre semana o de fin de semana, sobre todo entre, uh -huh. eh, la, la media es que están en, en un 30% de ocupación, es decir, claro. están bastante vacíos. Lo de los precios claro. es más complicado en el sentido de que ya Son concesiones que tienen sus... Esas concesiones se han realizado mediante una previsión de gastos e ingresos y, claro, ellos, eh, las empresas que lo tienen pueden o no pueden. Yo sé que ellos tienen paquetes, que venden paquetes de, de tickets, podríamos decir, uh, para que los comercios lo puedan eh, comprar o sea. y ofrecer a sus clientes. Eh, tanto aquí, también pasa... Eh, ¿La campaña esta sí. de rebajas lleva aparejada ese paquete de bonificaciones? Nosotros, no, nosotros no, no, no, no hemos entrado en eso. Eso ya es cada comercio. No, no, os, el comercio lo han que pedido, no os lo han pedido los comerciantes en esos no. momentos. Si no hay demanda, eso es que sí. no hay necesidad. Pero uh, además de esta, esta campaña de rebajas que incentiva que no se compre online, sino que se compre presencialmente, realmente... Eh, eh, va, esperáis que tenga buenos resultados porque la venta online es lo que prima y el comercio de proximidad supongo que lo sabe. Sí. Eh, el ayuntamiento es consciente de ello y aparte de estas campañas que puntualmente por las rebajas del verano se realizan o se intenta esa, esa venta presencial, aparte de estas campañas ustedes también tienen a lo largo del año programado cursos o talleres para preparar al comercio en la venta online? Bueno, Exactamente. Eh, ahora, eh, a partir de ahora, es cuando nosotros ya podemos eh, plantearnos y comenzar a realizar de nuevo esas actividades que teníamos previstas realizar previo a la pandemia. Eh, sí. Todo eso trastocó todos los planes de, de todo el mundo. Queremos, eh, queremos eh, favorecer que haya una eh, herramienta digital para la venta online del comercio de proximidad eh, de, de Ilicitano, Evidentemente, queremos también eh, generar eh, jornadas de formación. Es complicado. Eh, las, las, es una cosa curiosa, pero el comercio, al final, claro. son las personas las que están ahí. Yo, para reunirme con ellos, es, es, lo tengo que decir, y, y agradezco siempre el esfuerzo cuando me, con, me, me reúno con las asociaciones comerciantes. O nos reunimos a primera hora, a las 8, 8 y pico, o nos reunimos... Ellos han cerrado, comen y se vienen a una reunión a las 4 de la tarde para poder abrir sus negocios a las 5 y media. Es decir, tienen poco tiempo para. Pero vamos, que tenemos que intentarlo y, y sí que queremos hacer, queremos hacer cursos para que ellos también puedan eh, formarse eh, en estas herramientas online que ya muchos de ellos lo utilizan porque al final. Eh, con el WhatsApp, con, muchos de ellos tienen también sus redes sociales, intentan estar eh, ahí al día, podríamos decir, ¿no? ofreciendo esos servicios. ¿no? Eh, luego son muy adaptables, el comercio de proximidad tan seguido, tú le puedes decir que vas a ir a buscar una cosa a una hora, o a otra hora, o te lo pueden acercar a tu casa, es decir, la, la variedad de comercios que tenemos saben adaptarse a sus clientes. Lo intentan, uh -huh. cosa que muchas veces no nos damos cuenta, pero mmm, las, las grandes empresas de online no, no se adaptan tanto. Te ponen muchas facilidades para comprar, para pagar, para que tú dejes su dinero allí, pero a veces no, no son tan, tan adaptables como, como, como podría serlo el comercio de proximidad, que es mucho más personalizado. Bien, pues eh, ese es uno de los temas que van ustedes a retomar, eh, supongo que después del verano, sí. eh, con esos talleres de formación y para facilitar las la, herramientas al comercio. ¿Pero tienen cifras, tienen datos de qué comercio es el que ha sobrevivido a la pandemia y cómo está en la actualidad? Eh, ¿Las ayudas? ¿Porque están solicitando ayudas los comercios? Eh, como sabéis, hemos realizado los, las ayudas paréntesis 1 y 2, eh, estamos a punto de convocar las tres el paréntesis tres con... el alcalde anunció que este, este, viernes, sí, este viernes se, se es, aprueba no se iría a la junta de... y ya cuando se publiquen en el BOP en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA eh, se activarán con ellas o sea, al final hemos puesto eh, conjuntamente con la eh, con, eh, con la Consejería de Economía la Diputación y el Ayuntamiento 6,2 millones de, si, si no recuerdo mal ¿eh? uh -huh. el pico, 6,2 millones de euros en ayudas, no solamente al comercio, han ido ayudas a, a como sabéis, a hostelería, a cultura, a, a artesanía a y, y al comercio, evidentemente. Eh, más o menos, podemos contabilizar que, que bastantes, bastantes comercios, yo creo que. que, que, que Pueden ser que, que, que haya habido más de mil comercios. ¿eh? No te lo puedo, no puedo decir porque no, no tengo las cifras mm. repartidas por, por, por actividad. Pero por el número que hubo en la primera, en la segunda y previsible que pueda haber en la tercera, yo creo que, que bastante más de mil comercios podrán tener una ayuda directa eh, por parte de estos programas de ayudas de paréntesis. El Estado, no tenemos estudios sobre, sobre ello. La verdad es que no tenemos, no tenemos personal para, para, para realizar esos estudios y es una lástima. Al final, eh, la, las reglas del juego que tenemos las administraciones públicas en la cuestión de personal y en la infrafinanciación que tenemos los valencianos y valencianas, pues en estas cosas se nota. Nos falta personal, que deberíamos ah, tener personal para poder realizar este tipo de estudios que nos den orientación. Sí que estamos trabajando para... Eh, ver si podemos realizar un mapa eh, del, sí, sí. del comercio es decir, de qué tenemos en todas nuestras eso calles eso es lo que le quería preguntar ¿estarán? en todas nuestras calles, estamos, estamos ya eh, eh, bueno, estamos mm, viéndolo con, con algunas empresas un mapa comercial que nos diga qué comercio, cuánto dónde eh, eh, está situado, para en base a ello poder tomar también decisiones, decisiones. porque mm. en estos momentos a falta de ese mapa ¿Qué mapa es con el que se trabaja, Felipe? Pues con... ¿Qué, ¿Qué zonas comerciales son las que claro. ustedes están invirtiendo, en las que están invirtiendo y, y saben que, que necesitan eh, dinero para mejorar? Nosotros, nosotros trabajamos eh, específicamente con las asociaciones de comerciantes, ¿eh? con ellos son las con las que trabajamos. No engloban a todo el comercio, el, el comercio de proximidad es uh -huh. inmenso, la verdad. No todo el comercio, la mayor parte del comercio no está asociado, pero nos sirven como un referente. Porque además el, eh, nosotros tenemos muchas asociaciones de, de comerciantes, tenemos ocho asociaciones que están repartidas pues, por casi todo el término municipal, con lo cual nos pueden dar siempre una idea o una, o una, una imagen de cómo va el comportamiento del comercio. ¿Y qué, <risa> y qué idea tiene en estos Hombre, momentos ellos, comparan... A ver, yo siempre digo lo mismo, son conscientes de la dificultad que tiene el comercio de proximidad, porque ya la tenía antes de la pandemia, por los retos que hay, por la presión que hay de las grandes compañías, que, que al final juegan con reglas distintas a las del comercio de proximidad, y eso hay que decirlo, y por eso también hay que hacer un consumo responsable. Nosotros tenemos que pensar también que cuando, cuando consumimos eh, qué es lo que estamos haciendo, ¿Qué, qué mundo estamos construyendo. Las grandes empresas, que son grandes empresas tecnológicas y logísticas, que, que son las que compiten contra el comercio de proximidad, eh, en muchos casos sus impuestos son mínimos los que pagan aquí, aquí y en ningún lado. Son trituradoras de, de, del comercio que sí que paga impuestos y hay que pensar y reflexionar que cuando a lo mejor piensas que te estás beneficiando, a lo mejor estás, no te estás beneficiando, estamos destruyendo empleo aquí, no estamos favoreciendo que haya actividad aquí, sea en Elche o sea en el país valenciano o en el resto de España. Y, y hay que hacer también eh, esa, esa reflexión ¿no? so, sobre ello porque las la reglas de juego son distintas. Ahora mismo hemos visto que hace poco una gran empresa que vende muchísimo, justo coincidiendo con el inicio de, de las rebajas, hace su día de rebajas. Mm -hmm. y, y, y, y al final... Acaparar las ventas. Acaparar las ventas, si no somos conscientes de lo que estamos mm -hmm. haciendo. Por eso digo que, que eh, siempre estamos escuchando al sector, siempre pensando mm -hmm. en, en, en ir. ...por donde ellos quieren ir... ...porque al final nosotros no tenemos por qué decidir... ...cómo tiene que, tiene que ser uh -huh. su sector... ...sino que tenemos que acompañarlos y ayudarlos... es la misión del Ayuntamiento... ...y, y en eso estamos. ¿Y se puede hablar de reactivación en el comercio? Eh, ¿De Altavix, del Pla, de Carrus o del Centro? Yo creo que, que, que se está reactivando... Que eso, ...que eso no significa... ...que pueda ser que vaya... ...que vaya, a, que vaya estupendamente... ¿no? ...porque al final... Tú has tenido una, unos periodos claro. en, los, en los que has tenido ingresos, todo eso, que, y has tenido pagos, y eso hay que, hay que recuperarlo. Vamos a intentar que, que se reactive, que se reanime el comercio. Vamos a intentar que, que, que a partir de, del verano, eh, que conforme se vaya recuperando la, la nueva realidad, yo no hablo de normalidad, yo digo la nueva realidad, no sé si será normal o no será normal, uh -huh. pero que, se, que la nueva realidad que, que tengamos, que vaya, que... que podamos reforzar eh, los vínculos de la, de, la, de la ciudadanía con el comercio local y también que aumentemos el conocimiento de, de que tenemos un gran comercio en las poblaciones cercanas. Yo creo que es muy importante insistir en nuestro entorno. Somos un, Tenemos que creernos ya que somos una gran ciudad. Ser gran ciudad no solamente tener mucha población. Ser gran ciudad es ser una ciudad que tiene muchos servicios, que tiene mucha, como en nuestro caso, industria, que tenemos muchas oportunidades y que damos... Eh, bueno, pues un, un, un, un, ofrecemos una gran carta de, de servicios, comercios, eh, de, de, de, de industria, de, de, de ocupación, de lo que sea, al resto de todo nuestro entorno. De ser, somos un. Yo siempre digo que somos el, el, que, un, el que tira del sur del, del país valenciano y, y eso se tiene que, que notar, no lo tenemos que creer y tenemos que hacer también que el resto de poblaciones de nuestro entorno nos vean así. Tienen sí. Tiene muchos retos este sector, pero hay otro reto que es el del horario comercial. Sí. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaron ustedes a trabajar para que el comercio se adapte al, al horario de los trabajadores? <risa> es difícil, es difícil porque nosotros tenemos un... Tenemos un, un son, leyes, son leyes que son estatales y leyes autonómicas. Pueden ser más o menos compartidas. Yo creo que eh, en algún caso... Yo creo que los horarios comerciales eh, son, en algún caso, excesivos para favorecer a grandes superficies, con lo cual va en contra del comercio de proximidad, como cuando también a veces la gestión de los festivos aperturables. Yo, eh, en mi caso, como concejal de comercio, tengo que decir, yo como concejal de comercio y, y, y, y mi partido Compromís, somos eh, muy pro comercio de proximidad, muy pro el comercio local... Y creemos que a veces eh, ciertas, eh, bueno, pues, por ejemplo, como los, los horarios comerciales de un momento dado, pueden ser excesivos para favorecer eh, a estas grandes cadenas, a estas grandes superficies. Y, y realmente tampoco los trabajadores de esas grandes superficies, que hoy, salen favorecidos porque tienen unos horarios extensos, que son muy cansados, que impiden la conciliación de la vida laboral y familiar. Y habría que replantearse. Yo creo que esta temporada que hemos tenido, en la que los horarios estaban reducidos para todos, hemos visto que es fácil. Eh, se puede sobrevivir en el sentido de que podemos ir a comprar o podemos hacer todo y encima hay unos horarios mucho más aceptables. Entonces, a veces eh, si queremos ir hacia el camino de ser como el resto de Europa en el resto de Europa eh, aunque hay países que son un poco más liberales en ese sentido la tendencia no es a tener tanta apertura como nosotros. Quizás el clima Nos hace creer que debemos de tener todo el día abierto. Mientras haya horas de sol, tiene que estar todo abierto, pero no tiene por qué ser eso. Al final se trata de, de tener horarios y, y maneras de ser accesibles a, a, a los consumidores y favorecer también la conciliación de la vida laboral de, y familiar de los trabajadores del comercio. Y en estos momentos este segundo mandato municipal de este gobierno de coalición, eh, ¿con cuántos eh, centros o superficies comerciales va a concluir? Porque, ¿cuántas están en marcha? Tenemos en marcha la del, eh, la del estadio de fútbol, que es la que está más, más avanzada, eh, porque al final se trata de tener licencias urbanísticas, es la que ya está eh, en construcción. Parece que el proyecto, sea, eh, el Megaproyecto que se planteó por parte de algún, de algún empresario en, también en la zona de, de salida de, hacia Alicante de la ciudad. En Comerplas. ¿no? En Comerplas. Eh, se, se ha ido abajo el, ¿Ah, sí? el, el, el megaproyecto, el megaproyecto uh -huh. y se ha transformado en un proyecto que es más fácilmente eh, tramitable, podríamos decir, ¿no? por parte de los promotores. El mega proyecto que, que querían realizar necesitan de una serie de, de permisos a nivel autonómico ¿Y, y, y, y, y estatal. O sea, que, que, que era bastante eh, sí. problemático de realizar. Estas, estas, eh, estas grandes superficies, yo siempre digo lo mismo: el comercio de proximidad ha de convivir con las grandes superficies. No sé, cuando hablamos de que yeah. por los horarios, por todo, que son competencia, es la realidad y estaba ahí y han de existir. Uh -huh. Si nosotros no tuviéramos algunas, algunas grandes superficies, en muchos casos, muchísima gente de Elch no se quedaría aquí a comprar. Vale. Se iría fuera y entonces lo que no, También Mira. nos conviene tener algo, eh, Grandes superficies claro. para que no se nos vayan a otra población ¿vale? Bueno, está justificado, ha dicho que la del Estadio Martín de Valero está la más avanzada mm. La de Plus se transforma se, eh, En un proyecto Ha caído el, sí. ese macroproyecto proyecto y, Pero han presentado otro no, no lo comercial. sé porque eso ya está en el Departamento de el urbanismo. urbanismo No sé, yo he visto te puedo decir por lo que he visto En medios de comunicación oh, Que, que la habían, eh, lo querían presentar O la habían presentado, no mm. lo tengo claro eh, Para un proyecto de una, de una hay, superficie menor. Y hay más centros, eh, más superficies comerciales. Eh, Héctor Díez anunció la subasta del solar de Arenales. Para, sí, precisamente, eso es para facilitarlo. ¿Ustedes quieren facilitar sí. eh, el, el, el, la implantación de un centro comercial y algo más? Hay, vamos a ver, hay, en, en, en Arenales del Sol tenemos un problema de es que eh, urbanísticamente pues, bueno las cosas como son no se, planificó, no se planificó bien. No tiene espacios sociales, no tiene espacios comerciales, no tiene espacios... O sea, Dotaciones. Eh, dotaciones eh, hay. hay una mala planificación urbanística. Entonces ahora intentamos eh, reconducirla. Se ha hecho ese cambio de clave eh, urbanística que va a permitir que se pueda establecer ahí pues, uh -huh. un centro comercial o actividad comercial. ¿no? Eh, eh, no tenemos, que yo, que yo sepa, no tenemos así nada más, nada más, nada más a, que la vista. a la vista. Eh, pero proyectos supongo que estarán planeando Pueden, pueden haber, eh, eh, sería bueno van a, a limitar, pueden limitar el equipo de gobierno en la actual podría limitar el número de, de centros comerciales de superficies, de grandes superficies depende siempre de las claves urbanísticas si la clave urbanística lo permite y, y, y por superficie eh, eh, se piden, uh -huh. se piden eh, pueden pedir sus proyectos pueden pedir las licencias y habría que estudiarlo también, hay, hay que estudiar estos proyectos, siempre hay que estudiarlos para ver exactamente cómo, cómo afecta. Hay que decir también que hoy en día eh, una de las, de las cuestiones que también marcan la, la, la construcción de, de, de, de, los, de estos tipos de centros son las cuestiones medioambientales, porque hay que, hay que ver que, hay que no queremos promover tampoco en, en exceso eh, el coche privado, sino que también tienen que ser sitios en los que se pueda acceder con transporte público, con transporte colectivo. La verdad es que les pedimos que lo planifiquen bien los accesos y no dejen eh, lo que dejaron en la rotunda de la, la rotonda de la Ese es el gran ejemplo de por qué por eso mismo hay que hacer las cosas con, con mucho mucho eh, miramiento, hay que estudiarlo todo muy bien, valorarlo muy bien y no son solamente crear un edificio en el que haya muchas tiendas, sino que al final se trata de que se desplazan miles de personas, en un momento dado, y hay que, hay que fa favorecer esos flujos de personas. De ahí la movilidad, garantizar la movilidad sostenible. Felipe, eh, queda poco tiempo y aún no te he preguntado por eh, algo que, que todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo está el comercio en la zona centro? Pues yo creo que tenemos que felicitarnos. El comercio está... Eh muy bien en el sentido de que estamos viendo todos los que podemos pasar por el centro una que hay muchísima más más gente hay que insistir ha sido un éxito de de urbanístico eh, el el transformar el, y por fin que tener completo el centro histórico con con peatonalizado eh, la afluencia de, de personas es es inmensa todos los días Pero ya no en horario comercial, sino sin horario comercial. Se ha convertido en un sitio en el que le, a, la, a, la, a, la, a los visitantes nos gusta pasear, nos gusta, incluso ves gente pasando corriendo, haciendo deporte a la, de madrugada por la noche. Es decir, es un sitio que ya lo vi, volvemos a vivir, que era lo que necesitábamos, que, que, que volviéramos a disfrutar de, de nuestro centro. Vamos viendo también, como se están abriendo muchísimos locales, eh, Locales que, que pensábamos que, que iba a costar mucho, mucho abrir, ¿Por porque, porque el motivo de su cierre precisamente anterior era lo costoso que eran los, los alquileres, o, y al final estamos viendo como, como sí que se está reactivando, muchos locales están volviendo a abrir, y después el, pues, el efecto eh, de, de mancha de aceite, podríamos decir, ¿no? que se va expandiendo. La calle Oís Potormo, que era una calle que a mí como concejal de comercio me preocupaba, se ha o sea se ha reactivado de una forma extraordinaria tenemos cuatro o cinco locales nuevos en los que están, eh, que están abiertos en la calle en el carrer ample que también es un, un, una calle que, que preocupa porque, porque la verdad es que ha ido han ido cerrando muchos locales que eran comercios tradicionales eh, ya se ha anunciado que va a, a, a implantarse una franquicia que tuvimos muchos años y, y, y que además es un, tiene un gran tirón comercial eh, que es, bueno, una chocolatería sí. no, no voy a decir la marca, sí, una chocolatería sí, sí. Y, y, y ya indica que el interés por eh, invertir en el centro para restauración, para comercio eh, eh, se, eh, está más alegre, ¿no? Podríamos uh -huh. decir antes, a lo mejor, an, antes de hacer la petrolización, parecía dudoso ahora ya vemos que la gente confía en que es, es buen, eh, beneficioso. Es, eh, pero eh, siempre había un problema, el precio de los alquileres, ¿ustedes eh, lo están controlando o el propio mercado lo, lo está han bajado? Como es el mercado, yo no, no sabría decir eh, si, si es porque se están bajando precios. En algún caso, creo que es porque se ha, se ha hecho, mm, se ha favorecido un contrato de larga duración, con lo cual eh, puede ser que eso favorezca un mejor precio eh, en, en el local. Mm. Sí que es verdad también que lo que hay que decir que lo que remarca es que hay por parte de los comerciantes y de los teleros hay confianza en que van a recuperar esa inversión porque porque la, la están realizando y, y, y se está viendo que que tiene que tiene interés estar en el centro en el centro de Elche para para para ser visibles y para tener un negocio próspero. Pues, Felipe Sánchez, lo he traído por las rebajas, por la campaña de comercio de apoyo de las rebajas. Eh, así que, para terminar esta entrevista, ¿qué consejo eh, da a los clientes, a los compradores, en época de rebajas? Pues que, si lo que les preocupa es el precio, el precio lo van a tener también igualmente, o posiblemente, incluso muchas veces, mejor eh, en el comercio tradicional. Y si lo que les preocupa es la oferta, eh, por mucho que vean eh, eh, en internet, lo mismo lo tienen en el comercio de proximidad. Tenemos exactamente la misma oferta y lo que no tengan se lo van a, a poder eh, dar también en muy poco tiempo. Porque también el comercio de proximidad también tiene muy buena logística. Saben traer productos, saben acercarlos a casa. Entonces vamos a volver a confiar en el comercio local, vamos a, a acudir a él porque nos beneficiamos nosotros eh, manteniendo la economía local, pero es que además nos beneficiamos como con mis clientes, Van a traer productos de calidad y a muy buen precio a ese Pues me, han, me ha encantado que nos hayas traído este optimismo porque evidentemente el consumo es uno de los indicadores de la recuperación económica y si el consumo está bien y si estamos preparados para gastar más en el comercio, pues aprovechemos y apoyemos ese comercio de proximidad Felipe Sánchez, muchas gracias Muchas gracias Bushy Bond bushy here Serping USA You'll catch a serpent at the side outside. You better a county USA.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 con Rosmar Alonso. Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana y la glorieta, este programa La Glorieta continúa hasta la 1 del mediodía. Vamos a recordar a Lolita Garrido. Fue una cantante española de bolero, swing y pop. Y vamos a escuchar una de sus canciones eh, que tuvieron mucho éxito y que a buen seguro muchos de ustedes tienen a quien dedicársela. Tonto, muchacho, tu eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tu eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto y que le vas a ver, déjate ya de tanta tontería, que no presumas de ser tan genial, olvídate de tanta bobería, y a ver si te haces un hombre acabar. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, Rick, ¿qué le vas a hacer? De tanta tontería que no presuma de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería, que a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho de eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus marías.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 167 13. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana y antes de la siguiente entrevista, en la que nos trasladaremos hasta el parque de animales del río Safari para ver cómo comienza la temporada estival, vamos a seguir disfrutando de la música. Ah, nos vamos a una época más actual a escuchar al gran Ed Sheeran.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 Sleep to late nice and alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing the soup.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 If you're older, you're... Vuelve el héroe del verano. Aquapar Ciudad Quesada abre sus puertas jueves 1 de julio Tomo Ganes, Río Yucatán, Alpombra Bágica, todo preparado para ti. Este verano no te lo pierdas Aquapar Ciudad Quesada, apertura jueves 1 de julio con todas las medidas anticovid Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana... ...y lo dicho, el verano ha comenzado... ...y en Elche tenemos un espacio... ...que lleva décadas... ...siendo un gran punto de interés turístico... ...pero también medioambiental... ...por esos proyectos europeos... ...que son muchos de recuperación de la fauna... ...que desarrollan, hablamos del río Safari de Elche... ...ese parque de animales... ...que en verano ofrece algo más al visitante... ...pues bien, para hablar de cómo ha comenzado... Esta temporada veraniega en el río Sazari contamos con su responsable, con la gerente Anabel Ibáñez, a quien saludamos y sobre todo le agradecemos que haya hecho un receso en su trabajo. Anabel, para atendernos, muy buenos días. A ver. Hola, muy buenos días, pues parece que no la escuchamos. Bueno, pues intentaremos retomar la comunicación en breve.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 seis ¡Sí!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 Pues vamos a ver si hemos conseguido recuperar esa conexión telefónica con Anabel Ibáñez, la responsable del río Safari. Muy buenos días, Anabel. Hola, buenos días, Romari. Sí. Disculpa las molestias. Tenemos, estamos bueno, en zona rural, ¿no? aquí en la naturaleza, y a veces dan problemas los teléfonos. Disculpas aceptadas porque esto ocurre. Además, muy a menudo. No nos gustaría que ocurriese tanto y sobre todo en zonas eh, apartadas, en pedanías, porque es precisamente una de las reivindicaciones de los vecinos rurales, el mejorar la, las comunicaciones, eh, por supuesto. Pero bien, la, la tenemos, la hemos recuperado, se mantiene y nos gustaría saber cómo habéis empezado el verano en el río Safarín. Pues nada, lo hemos empezado con energía renovada, se empieza a ver un poco de movimiento y eso es fantástico, era algo eh, muy necesitado, muy echado de menos, y, y más como bueno, más en una empresa como la nuestra, en un centro, en un organismo como el nuestro, que dependemos directamente de las entradas de nuestros visitantes, es nuestra única fuente de ingresos para mantener eh, nuestro parque, que requiere una movilización de recursos diaria no ...para poder cuidar de nuestros animales y aportarles el mayor bienestar... Eh, ...y además pues seguir colaborando en los proyectos de conservación... ...que aún estamos inmersos en todos ellos, claro, como no podía ser de otra forma... ...así que nada, estupendamente la zona de agua la hemos inaugurado también hace poquito... ...que para el visitante es un aliciente estupendo... ...además de venir a pasar el día y ver el zoológico... ...pues también poder darse un baño, es una zona... ...enfocadas sobre todo al ocio infantil... ...son toboganes sobre todo pequeños... ...piscinas que no cubren... ...para que los niños pues se lo pasen estupendamente, los papás estén tranquilos eh, eh, disfrutando del día. Como no puede ser de otra manera, nuestra, nuestro propósito es proporcionar una experiencia positiva a los visitantes y si además se pueden llevar eh, un aprendizaje y una apreciación de lo que realmente tenemos aquí, lo que de verdad eh, necesitamos cuidar y podemos cuidar entre todos, pues, pues mejor que mejor. Así, con muchas ganas. O sea que las piscinas están abiertas, esas instalaciones sí. acuáticas, eh, y ya veis... Eh... Bueno, el, el, el motivo por el cual te he llamado es porque eh, me gustaría saber cómo están los accesos del río Safari, porque pasamos a menudo por la, la carretera de Santa Pola y hemos visto cómo vuestro acceso ha permanecido cort, cortado durante muchas semanas. Supongo que estará ya sí. abierto. Pues eh, efectivamente ha estado parado por las obras que han estado haciendo en los encensamientos en la carretera un carril. Eh, si no me equivoco, vamos, parecía como un tercer carril para, para cada sentido, pero no, es un, es un carril, o sea, que se va a poder venir también en bicicleta. El acceso para automóvil creo que todavía no está abierto, pero se puede, o sea, lo que era la entrada principal pero se puede siempre utilizar la rotonda más cercana, que es por una puerta eh, aledaña, vamos, entra casi casi al lado del parque, eh, está, está muy bien indicado, la verdad que está, está bien indicado, pero sí, ahí están, parece que ya van, parece que ya van cogiendo forma y lo van, lo van acabando, okay. eh, para que sea lo más fácil posible venir y el transporte público creo que va a tener también una buena parada ahí enfrente nuestra. Bien, pues eh, has comentado que habéis cogido mucha fuerza, mucha ilusión para comenzar esta temporada estival, eh, ¿cómo están los animales? Sí. Los animales están bien afortunadamente y y por supuesto pues como no podía ser de otra manera nuestra responsabilidad es seguir cuidándoles pase lo que pase eh ahí afuera, pues nosotros tenemos que hemos seguido haciendo vida normal en todo momento y no les ha faltado de nada, podemos decir la verdad que hemos contado con proveedores que bueno, que hemos tenido toda la vida, que han seguido ahí y no nos ha no nos ha faltado de nada, así que los animales están estupendamente el equipo humano que trabaja aquí cada día, pues es eh, un equipo joven muy dedicado, muy profesional y que, y que no ha cuestionado en ningún momento que había que, seguir venir, había que seguir viniendo a trabajar durante el cierre, que bueno, que nosotros estuvimos cerrados al público durante un tiempo en, en el confinamiento estricto y demás, eh, pero bueno, no, para nosotros la vida no se ha detenido, al contrario, hemos seguido teniendo nacimientos, hemos seguido involucrándonos en proyectos de conservación. Ahora, por ejemplo, hemos recibido dos grupos de... Un eh, centro... se, se han recortado un, un momento ¿Habéis recibido dos grupos de qué disculpa dos grupos de gacelas ah gacelas sí de, sí gacelas dos especies que son originarias de del de sahel del de uh -huh. Sahara en el norte de África y están críticamente amenazadas allí debido sobre todo a la caza abusiva bueno al deterioro de su hábitat también debido a la desertización creciente pero eh, la caza también bastante intensiva y en Almería en un centro eh, coordinado por el CESIC, por el bueno, Ministerio de Ciencia, pues eh, se cría, se conserva esta especie y luego y, pues, su posterior reintroducción en su hábitat natural para ir repoblando este hábitat natural uh -huh. con el, pues, estas gacelas. Y así pues a, eh, les apoya únicamente y también ahora hemos al. No, el, el no se escucha, pleso. no se escucha, Anabel. Se entrecorta algo. ¿no? A ver, aparte de las gacelas, estás diciendo que habéis recibido también qué otras especies de animales. Sí, no. Pero eh, seguimos involucrados en proyectos de conservación con el orangut de Borneo, con el... El hipopótamo pigmeo o la de Angola, entre muchos otros. Pero bueno, sí, animales emblemáticos. Eh, y la jirafa, de hecho, pues tenemos una familia ahora muy bonita con un pequeño que se llama Dátil en honor a la ciudad de Elche. Mm -hmm. eh, Y bueno, pues eh, montones de animales más también que, que, que son, eh, representantes de, de géneros de animales que realmente están, eh, muy amenazados, muy vulnerables en, en estado salvaje y que nosotros tenemos la oportunidad y el compromiso, por supuesto, de, de cuidarles y de hacerlo lo mejor posible con esas poblaciones que aquí tenemos en, en, en zoológicos para poder coordinarlos, tenerlos en la mejor situación posible de bienestar y de cría y de reproducción y mantener unas, unas buenas poblaciones de estos animales tan bellos. De todos los animales que estáis en peligro de extinción y estáis recuperándolo, como las gacelas, el orangután de Borneo, el hipopótamo de Angola o la jirafa, eh, eh, has comentado que ha nacido una cría de jirafa, pero ¿también tenéis crías de orangutanes o de hipopótamos? No tenemos cría de orangután en, todavía, nuestra pareja, tenemos, alojamos por un lado a un mucho adulto que vive junto con una familia de gibones de manos blancas, es otra especie, también originaria del sudeste asiático, igual que el orangután, pero ellos han hecho familia estos animales, son muy territoriales y muy solitarios, no toleran estar con, con otros individuos adultos, otras parejas, etc. Y, y por eso este macho está por un lado con su familia de gibones y por otro lado una pareja joven de orangutanes que tienen 16 años. Así que bueno, ahora es el momento en el que ya están en situación eh, de reproducir, así que bueno, a ver si pronto, eh, a ver si pronto llega ese, esa esperada cría... ...y sumamos un numerito más a esta población... ...porque además los orotanes son una especie muy, muy difícil de recuperar... ...son los mamíferos que más lento reproducen de toda la naturaleza... ...tardan aproximadamente, puede pasar que pasen ocho años entre una cría y la siguiente cría, o sea, las hembras producen poquita descendencia, hablando así un poquito como en términos, eh, para que se entienda, descendencia eh, porque son especies solitarias, entonces la hembra lleva, le lleva mucho trabajo estar ella sola y criar a su cría, como para encima ocuparse de otra más, de otra más, sino que se dedica a una, cuando es un poquito autónoma, se vale un poquito por sí misma, aprende ya a sobrevivir, pues entonces ya eh, vuelve a buscar al macho para otra nueva copula, otra nueva reproducción, entonces a mí es que tardan un montón en, en reproducir, al contrario que las especies de cría cooperativa, como lo somos nosotros, que nos ayudamos unos a otros, la reproducción es mucho más fluida y puede ocurrir con mayor frecuencia. Eh, entonces, pues sí, esperando, esperando a ver si ocurre, ya que tienen 16 años, están en esa edad de merecer, como quien dice, bueno, en edad Adulta, preadulta, ya para, para, para que eso ocurra cualquier día, sí. esperemos que sí. Y para vosotros, para el visitante, eh, ¿cuál es la atracción del río Safari? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál de los huéspedes que tenéis ahí es el que más eh, miradas, sonrisas, aplausos, admiración despierta? Pues la verdad es que esa pregunta nos la hacemos nosotros también y. Y de hecho hemos intentado repartir algunas encuestas para poder darle respuesta a ver si hay un, alguien que tenga, pues no sé, más... Pero, pero no, pero... claro, la, la es muy variada, uh -huh. eh... animales... Sí, es que eh, Ana, no la, la comunicación sí. no tiene, es muy frágil y simplemente para Dios terminar, creo, creo que intuyo que dices que a todo el mundo le gustan todos, no hay un favorito, sí. ni Exacto. una favorita. A ver, concluyendo era algo así, sí. Eh, eh, pero para concluir también, porque no podemos alargar por más tiempo esta entrevista, ¿quiénes visitan el río Safari? ¿Mucho turista? ¿Menos ilicitanos de lo que esperan ustedes? ¿Quiénes son vuestros visitantes? Eh, sí, la verdad es que, eh, bueno, eh como dice mi madre, nadie es profeta en su tierra, pero es verdad que ilicitanos es, es un porcentaje bajo eh, y sobre todo de municipios y de otras localidades, provincias incluso otras comunidades eh, nos visitan mucho, por ejemplo Murcia, eh, sin lugar a, a dudas cuando, estaba, cuando había un cierre perimetral en la comunidad valenciana bueno, y en otras, eh, se notó muchísimo el descenso de visitantes por eso porque vienen, sobre vienen también de otras comunidades a vernos eh, y extranjeros también, que también pues, han estado ausentes uh -huh. está empezando a, a, a ver otras nacionalidades distintas y bueno, la verdad es que desde que esta situación ha tenido lugar, que ya todos conocemos las circunstancias que hemos vivido y demás pues sí que el público local y más cercano sí que ha estado moviéndose más, porque este es un plan eh, muy bueno es un plan para estar en familia y al aire libre, de manera que uno puede estar tranquilo, puede respirar Aire fresco y sentirse bien, sentirse seguro y pasarlo bien y, por supuesto, con causa, que es lo más importante, que es lo que me gusta siempre transmitir: que tenemos que pasar un día, por supuesto, que sí disfrutar de los nuestros, pero si sí, además eh, somos conscientes de que contribuimos a una causa mucho mayor, que es el alma, la misión, la conservación de todos estos animales, pues, pues encima y con causa, ¿no? Pues Anabel Ibáñez es una lástima, no podemos seguir hablando más porque la comunicación la verdad es que no es Rosemary. la adecuada. Pues muchísimas gracias, Recon... que tengan un buen verano y por supuesto hay... Gracias. hay que conocer y reconocer la labor que realizan en el Parque del Río Safari. Gracias Anabel. Gracias, abrazos, gracias Rosmari. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Cinco minutos antes de terminar este programa, sobre la una menos cinco, menos diez, ya saben ustedes que damos a conocer las ofertas de empleo, que colgamos todos los días en nuestra web teleelch.es, pero también las recordamos a esta hora aproximadamente pasadas las once y media y después de la entrevista con Anabel Ibáñez del río Safari, les recordamos que tenemos un contestador automático al que pueden llamar ustedes el 966-606-1835 para dejar sus ofertas de empleo o también sus demandas. Las ofertas de empleo que tenemos eh, en estos momentos colgadas pues son las de eh, un chofer que se necesita con carnet y tarjeta de tacógrafo. ...hace también falta conductores de camión grúa... ...operarios de limpieza con carne de conducir... ...también se precisan rebajadoras para interior... ...en empresas de calzados se buscan encargados para la mecánica... ...también para paradoras para hacer costuras... ...personal para timbrar... Eh, ...otro encargado de producción y volcanizadores al corte... ...hacen falta también camareros y camareras para turno de tarde... ...se precisa cortador de máquina automática... ...restaurante en un restaurante de Torrellano... ...también se busca ayudante de cocina... ...y personas para timbrar... ...todos los teléfonos a los que tienen que llamar... ...para... ...si están interesados en esa oferta de empleo... ...los tienen... ...en nuestra web eh, telel.es ...en esa pestaña de servicios... ...y de las ofertas de empleo... ...pero ya saben... ...que... ...todas estas ofertas... ...si ustedes están interesados... ...a la una... ...menos diez aproximadamente... Una menos 5, daremos también los teléfonos aquí en el programa La Glorieta y en directo. Ahora, después de anunciar esas ofertas de empleo que leeremos más tarde, pues vamos con la música, con la música del Avalon Jazz Band. Vamos con más jazz, ya que en Elche se abre el festival, la nueva edición de 2021 del Festival de Jazz con la, ba la Big Band, la banda sinfónica de Elche convertida. En banda yacística, pues nosotros nos vamos a escuchar esa, ese estilo musical. Ce soir, le vent qui frappe a ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint Ce soir, c'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo. De ma jeunesse. Que reste-t-il de vieux de mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux ouvrant, baiser voler. Que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi Un petit village, un vieux clocher Un paysage si bien caché Et dans un nuage, le cher visage de mon passé Les mots, les mots tendres qu'on murmure Les caresses les plus pures Les serments au fond des voies Les fleurs qu'on retrouve dans un livre Dont le parfum vous enivre Se sont envolées, pourquoi Montase 101.4 Teleelch Radio Marca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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso 11 y 39 minutos de la mañana y de un clásico de Charles Frenet interpretado por la Ballon Jazz Band vamos a escuchar otro clásico, el de Simon Angartunkel, Mr. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know You please, Mrs. Robinson. We have been for those who pray. Hey, hey, hey. more than you will know, whoa, whoa, whoa, God bless you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for homes to free, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hiding in a hiding place where no It's a little secret just to the sun's a Most of all, you've got to hide it from the kids. coo coo -ca choo Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Captain Holmes, a place for home to pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Go to the candidates' debate. Rap about it, shout about it. When you've got to choose, every way you look at it, you. Where have you gone, Joe DiMaggio? One nation turns his lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe Joe has left us all away. Hey hey hey, hey hey hey. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Rosmar y Alonso. Son las 11 y 43 minutos de la mañana y después de escuchar la canción Mrs. Robinson vamos a hablar de las, autos, las autoescuelas de Elche porque iniciaron este año una serie de movilizaciones por ese gran atasco que se sufre en la DGT a la hora de examinar a los alumnos y alumnas que tras aprobar el teórico quieren sacarse el carnet de conducir superando el examen práctico. Los cupos que la DGT repartió a las autoescuelas para limitar ese número de alumnos con el fin de aliviar esa congestión que se sufre ha causado las quejas y protestas del sector. Pues hoy queremos saber cómo encaran esta temporada estival las autoescuelas de Elche y para ello tenemos al presidente de la asociación, Vidal Ocaña. Muy buenos días, Vidal. Hola, buenos días. Bien, eh, ¿cuál es la situación? Porque en verano crece la demanda de, sobre todo, jóvenes que han acabado los exámenes finales y quieren apuntarse a las autoescuelas para sacarse el carnet de conducir. ¿Cómo está? ¿Cómo encaráis sí. vosotros esta temporada? Efectivamente, la, la época estival es, es propia de, de acabar exámenes, selectividad, vacaciones para los estudiantes. Y su gran mayoría, el que no tiene carnet, quiere aprovechar esta época para poder acceder a eso, a examinarse y obtener su permiso de conducir pero nos estamos encontrando que otro año más la situación es crítica para nosotros, las autoescuelas, y para ellos, los alumnos que se quieren examinar, por la falta de examinadores que sigue existiendo y la poca eh, oferta que tenemos, por llamarlo de alguna manera, de, de exámenes prácticos para, para nuestros alumnos. ¿Y qué pasa con el teórico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está yendo eh, el sector? Eh... El, el teórico por ahora no tenemos ningún problema, eh, se siguen respetando las fechas, puede asistir en un principio todos los alumnos que quieran a poder examinarse el teórico. <coughs> tenemos, por mucha suerte aquí en Eche, una jefatura local de tráfico muy eficaz, muy eficiente que nos está echando una mano en, en lo que ellos pueden, pueden hacer con un nuevo jefe local de tráfico que está muy por la labor de, de hacer todos los exámenes que se, sean necesarios para todo el que quiera, antes de las vacaciones de agosto, poder examinarse el teórico. Eso no tenemos que quejar ninguna. El problema es con, con el práctico. El práctico, que es una situación crítica, porque si siguen los cupos. Vosotros no podéis presentar a todos los sí. alumnos eh, cuál es el cupo por autoescuela. Depende. Es un ratio que va en relación a la cantidad de actos que tengamos en teórica. Un programa se supone que desarrolla... Eh, este ratio y cada autoescuela, según el volumen que tenga, pues eh, te adjudican una cantidad de, de plazas para poder examinar. Esas plazas en otras épocas del año, donde no hay tanta demanda como ahora, pues podríamos decir que se podría llevar, se podría ajustar, pero ahora el, la situación es muy diferente. La demanda de los alumnos es muchísimo mayor. ...que las plazas para examinarse con oferta de GT, a pesar de que han aumentado en dos el número de examinadores... ...en las últimas semanas es claramente insuficiente. Eh, esto se traduce en que el alumno que quiera eh, optar a esas pocas plazas que salen para sacarse el carnet de conducir... Eh, ...¿podría sí. hacerlo si paga más? Bueno, ahí entra la, la moral de cada, cada autoescuela. Yo que yo sepa, los profesionales, por lo menos de nuestra asociación, intentamos hacerlo de la forma más justa, llevar a examen pues, eh, un orden establecido, cada autoescuela establece el suyo, por supuesto, de gente que más tiempo lleve esperando para poder examinarse, que estén preparados, por supuesto, para ello. Y, y en definitiva está un poco dentro de, de la ética profesional de cada autoescuela, pero puedo asegurar por lo que yo sé que el, la gran mayoría de las autoescuelas estamos sufriendo el mismo problema y no solucionamos nada entre comillas colando a un alumno antes que a otro porque lo único que va a suponer es pues eso, una disputa entre alumnos y entre autoescuelas que no nos va a llevar a ningún lado, pues el es. problema lo tenemos con la falta de examinadores No, con, hmm. no eh, con los alumnos. Eh, Vidal, pues eh, como presidente de la asociación, ustedes se han movilizado, ha habido protestas. Sí. ¿Y que han conseguido? Porque ha comentado que hay un nuevo jefe en la, en la DGT. Sí. Eh, ¿Han sí. conseguido esto o, o han conseguido contratar no, no, a más el, que se haya contratado? El cambio de, el cambio de jefatura no, no tiene nada que ver con las autoescuelas ni, ni con las protestas, ni nada, simplemente. Tenía que haberlo y ya está. Ya ha venido un, una persona, y ya le digo, creemos que es una persona que afronta muy bien el problema en las autoescuelas, que nos ayuda en todo lo que puede. La verdad es que estamos muy contentos con el anterior. Debo reconocer que también estamos teniendo, vuelvo a repetir, entre comillas, mucha suerte, pero son gente muy profesional y muy preparada. Eh, la, nosotros hemos seguido intentando eh, luchar por nuestros derechos, sobre todo el derecho al trabajo pensamos que es hasta inconstitucional el que no nos dejen trabajar teniendo eh, faena, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? no pudiendo llevar gente a examen. Piensa que el que no se vaya a examinar evidentemente no va a dar clase, y si no da clase pues nosotros no podemos trabajar nada más que con los que podemos llevar. Por ponerte un ejemplo eh, muy, muy palpable, y lo he vivido en mis carnes, el año pasado, en el mes de julio, yo llegué, ...alrededor de 40 a 45 alumnos a examen... ...este año me voy a llevar a 15, con suerte... ...o sea, imagínate la diferencia tan bestial... ...la, la el bajón de trabajo que nos da... ...a nivel de poder impartir clases prácticas... ...y como yo te aseguro que la gran mayoría de autoescuelas... ...estamos en la misma situación... ...estuvimos reunidos ahora el pasado 10 de junio... ...con la señora subdelegada de, del gobierno... ...en Alicante que ya habíamos mantenido una relación con ella hace un mes. Es una señora que también se está preocupando por la situación. periódicamente nos llama para que le contemos cómo, cómo evoluciona el problema. No pudimos decirle que evolucionaba bien, porque no lo es. Siguen faltando examinadores. Sigue faltando nuestra petición principal, que era, aparte del aumento de examinadores, el que se asignara por parte de Función Pública una cantidad de dinero para poder pagar horas extras a los examinadores y poder examinar por las tardes, que eso aliviaría de una forma bastante notable la bolsa de trabajo, que la tenemos ahora en elche en 2.600 alumnos a espera de examen, no. y en la provincia alrededor de 17.000. ¿No, ¿No se están haciendo exámenes por la tarde? No. ¿Prácticos? No. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde la pandemia? Desde nunca. Desde nunca. Desde nunca. nunca. Solo se ha hecho en verano, el verano ah. pasado, el anterior… Como se sabe que aumenta la demanda de una forma notable, sí que se ha hecho. Exámenes por la tarde se consideran extraordinarios porque son exámenes eh, pagados con horas extras a los examinadores. Pero te digo, alivian mucho el, el poder examinar y dar bolsa de trabajo con, con esta sí. ayuda de… Ya que solo examen. tienen asignado un paquete de horas extraordinarias que llegaría pues a las, a, al mes de agosto, o poco más, o mes de julio para examinar sí, por Sí, junio y junio, julio se pues, examinaba por las tardes, o todo julio, para eso, para poder reducir la, la bolsa. Y se notaba, era muy notable el descenso de… Pues, el es que, pues, pues claro, es que las cifras que has aportado de 40 a rebajar a 15 alumnos, eh, ese es en sí. tu caso. Eh, eres presidente sí. de la Asociación de Autoescuelas de Elche. ¿Cuántas están sí. resistiendo este, este cupo, esta pues, pues, situación? A, a malas penas, pues todos tenemos que resistir, no nos queda otra. Lo que sí que sé con seguridad es que hay algún centro ha tenido que cerrar una sección, algún centro ha tenido que prescindir de... De trabajadores porque no, no da para más. Cuando... Y los que están trabajando, pues eh, como es natural, si un, tienes un empleado, profesor y cobra por clases, pues cada vez está dando menos clases y está cobrando mucho menos también. Despidos entonces al profesorado y algún que otro cierre. Has dicho de sección de autoescuela, porque las autoescuelas. Sí, que a lo mejor tiene dos, dos secciones, dos, uh -huh. tiene abiertas dos autoescuelas, tiene que cerrar uno, ah, ajustarse a la otra. A eso me refiero. Bien, ¿y qué vais a hacer? ¿Esperar? Pues eh, estamos desesperados, la verdad. No podemos esperar porque estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Pues supongo que ahora resistiremos como podamos. Eh, se nos ha concedido como una gracia especial también el examinar la primera semana de agosto, pero la cantidad de examinadores que va a haber va a ser muy baja y estamos calculando que como mucho lo van a dejar por autoscuela a lo mejor examinar a uno o dos alumnos en la primera semana de, de agosto, que tampoco nos va a solucionar nada. Pero bueno, eh, yo francamente pienso que son parches que se están poniendo en una situación que se ha desbordado totalmente y en la que se está atacando a todos derechos. El derecho del alumno que paga su tasa y tiene derecho a, a poder examinarse con un servicio público que se supone que ofrece el Estado y, por otro lado, el derecho que tenemos las autoescuelas y demás empleados a trabajar, que nos están cortando de una manera notable, al no poder acceder a, a esos exámenes que, que son los que nos dan la vida, en definitiva. ¿Ustedes se reunieron con el ayuntamiento para pedir la intermediación de la, del alcalde? Sí, sí, sí. sí. Y... Tengo, tengo que reconocer que, a nivel local... Tanto el señor alcalde como el, el diputado Alejandro Soler, como el, nuestro diputado también del, del Partido Popular, Pablo Ruz, todos han tomado parte en el asunto. Me consta con pruebas fehacientes que han hecho llegar cartas al director general de tráfico, que incluso se ha llevado al Senado, eh, pero no, no nadie toma la decisión de decir, aunque el DGT dice que... Volve, va está preparando más examinadores, pero la cantidad de examinadores, si no recuerdo mal, son unos 60 examinadores para toda España. Pensemos que el problema no solamente es la provincia de, de Alicante, es absolutamente toda España. Tiene unos retrasos notables por la falta de examinadores que han ido menguando en número por jubilaciones, por bajas. Ahora con el COVID, por ejemplo, tenemos, creo que son, no sé si dos o tres bajas de examinadores aquí en la jefatura de de Alicante. Entonces, claro, no se han repuesto esas, esas bajas, sin embargo, la población pues, ha seguido creciendo, el número de solicitudes de examen es mayor y no se corresponde. O sea, que la y situación es que se problema. vive de congestión en la DGT de aquí de Elche es la misma situación sí. que se vive en todas las jefaturas, en todas en las provincias todas las españolas. Habrá algunas jefaturas muy pequeñitas que no tendrán ese problema, pero el volumen que tiene Alicante, por ejemplo, O Barcelona, o Sevilla, o Bilbao, pues sí que se mata. Pues, eh, ¿Ustedes están haciendo frente común eh, con el resto de provincias para que desde el ministerio que le compete? Sí, eh, estamos, sí, sí. Es el Ministerio de del bien. Interior, ¿no? Tráfico depende del Ministerio sí, del Interior. Sí, sí, eh, depende del Ministerio eh, del Interior, sí. Incremente el presupuesto y solucione este atasco. Claro, es, esa es la presión a nivel nacional que primero pedíamos eso, una, una asignación de, de recursos para poder hacer horas extras e intentar deshacer la bolsa y luego, luego estamos totalmente en contra o muchas de las escuelas estamos en contra de este sistema de asignación llamado CAPA que ya en los años 90 y tantos se hizo una cosa parecida con un cupo por profesor y al final, al cabo de los años y después de llevarlo a... Muchos juzgados se, se echó para atrás por, por inconstitucional, y, y no sé, pero no, no vemos salida, no vemos eh, que a corto plazo que se pueda solucionar de alguna manera. Hay algunos sectores que abogan por la privatización de, de los exámenes, igual que se han privatizado eh, las inspecciones a las autoescuelas, es pues una, una empresa privada quien lo hace ahora, antes los hacían los mismos examinadores del Gajete. Y, ...y piensan que puede que sea la única solución... ...el que los exámenes los realice... Eh, ...personal, privado... ...por otro lado hay gente que piensa... ...que también hay un cuerpo de la Guardia Civil... ...con agentes que están en la reserva... ...o que podrían dedicarse... ...a realizar estas funciones de, de examinadores... ...pero bueno pero no se toma una decisión así drástica... ...que se diga para el mes de febrero... ...tenemos solución... ...porque la cantidad de gente que ha accedido a los exámenes de examinadores, según creo, no, no es excesiva y no va a poder solventar el problema. Eh, Vidal, ¿la, ¿las movilizaciones van a continuar? ¿Tienen previsto...? Supongo yo que de cara después del verano, eh, casi con toda seguridad, que visto lo visto, se nos había dado imagen de, de ver qué ocurría este verano, pero no veo que, que lleguemos a soluciones. Sí. Ni, ni por asomo, entonces probablemente sí tengamos que seguir con las movilizaciones, probablemente sí. Pues muchas gracias por explicarnos en qué situación gracias se encuentra. Gracias a vosotros por, por el interés. Y que los ciudadanos sepan a lo que se enfrentan si deciden este verano sí, sacarse sí, el carnet de conducir. Sí, si me lo permite Rosmarí, hay mucha gente descontenta, alumnos, padres que no sé hasta qué punto llegan a creerse que lo que le estamos contando es verdad que su hijo no se puede examinar porque no hay plazas, pero mucha gente, te digo, es que mi hijo en septiembre se va a estudiar fuera, es que claro. necesito para trabajar, claro. pero tiene que ser consciente que efectivamente no es que nosotros no queramos, muy lo contrario, es lo que queremos es trabajar. Claro. Es que ese es el gravísimo problema, hay sí. planes sí, sí, sí, sí. de, de sí. chicos jóvenes, chicas jóvenes que necesitan ese carnet de conducir para, sí, para continuar. Es con sus planes tanto laborales como de estudio. Pues Vidal Ocaña, sí, sí. toda la suerte del mundo, eh, a muchísimas gracias, a gracias por vuestro apoyo, un abrazo, adiós. 101.4 Elch Radio Marca.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 Consulta condiciones en Volkswagen.es Tu concesionario Volkswagen en el Che y Vieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil En Elda Petrer El Móvil Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción La Glorieta Con Rosmar y Alonso Son las 12 en punto de la mañana Damos un salto en el tiempo Para disfrutar de la música De Karina y de su concierto Para Enamorados Ja, nu zal ik.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 La Gloria con y Alonso Pasan cuatro minutos de las 12 del mediodía y antes de seguir con más entrevistas vamos a disfrutar con más música con la de la cantante actriz, compositora y activista norteamericana Leslie Gore, quien alcanzó su mayor éxito con este tema It's My Part God, yeah. But Judy left the same time .4 Telehelp Radio Marca. Una última hora, por fin fueron encontrados los más buscados y han sido localizados en Citroën Grupo Marcos. Este mes en exclusiva tenemos el modelo más deseado, 40 unidades de Citroën C4 Pure Tech 100 fil. No lo busques en otro lado porque solo lo tenemos nosotros. Reserva el tuyo en citroen.grupomarcos.com. Dice que vienes por esta cuña y tendrás un año de seguro gratis. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 Pra noite assim na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 09 15 13 101.4 Teleelch Elch Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso Cuando son las 12 y 13 minutos de la mañana vamos a poner sonido a lo que es la felicidad Ay, Me invade la curiosidad Una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad ¿quién será ai quién será quién será la felicidad cómo será y ¿Cómo, cómo será cómo será la felicidad La pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade, me invade la tormenta de verano. Seguro, unos colores, un oscuro, seguro, seguro, seguro, seguro. seguro. Bam, para para bara bara bara bara ay pam para bara bara bara bara bara bara Hace un par de días la por la calle, por la calle la vi pasar. Hace un par de días la por la calle, por la calle la vi pasar. ¿dónde irá? ira, ay, donde ira, ¿dónde irá la felicidad, que buscará, ay, ¿qué buscará, que buscará? buscará la felicidad. Color, azul, oscuro, seguro, seguro, seguro, seguro. Pampa, para, ahí. para, para, para, Niño un ojo seguro lo juro lo juro lo juro Pam para para para para para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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Pasan 17 minutos de las 12 del mediodía y les contamos que lo más triste para una, una mascota es que sus dueños las abandonen. ...y en verano suelen abandonarse muchos animales... ...porque sus dueños se van de vacaciones... ...o por ser incapaces de cuidarlos... ...la Protectora de Animales y Plantas del Valle de ...que lleva 26 años funcionando... ...sabe muy bien lo que ocurre en esta época... ...y por ello queremos hablar... ...con uno de sus responsables... ...concretamente con la tesorera de la Protectora... ...del Valle de Marga Ruiz... ...a quien damos la bienvenida Marga... ...muy buenos días... ...muy buenos días, muchas gracias por invitarme... Eh, ...Marga... ¿Qué pasa en verano con los animales? Bueno, pues en verano con los animales lo que ocurre es lo que ya sabemos, eh, que no hemos pensado en que eh, es una responsabilidad cuando lo hemos comprado, los hemos adoptado, los hemos encontrado y hemos pensado en quedárnoslo. Y bueno, pues gente, la gente por lo general lo que hace es que no se lo piensa mucho y si no tiene un lugar donde dejar al, al, al animal... Eh, pues en algunas ocasiones cada vez menos la verdad pues lo dejan pues en una carretera en un camino ya se buscará la vida y eso es lo que pasa pero bueno también tengo que decirte que cada vez ocurre menos eso es lo que iba a preguntarte por qué cada vez ocurre menos las campañas contra el abandono el maltrato están surgiendo efecto están teniendo su efecto Hombre, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que el granito de arena que aportamos para una de las protectoras y de las asociaciones animalistas y por parte incluso de la, de, de, fin, de, de, de, de los ayuntamientos y demás, quiero pensar que sí que hacen efecto, quiero pensar que además la gente cada vez tiene tendencia a empatizar más con, con otras vidas, aunque sea de los animales, pero empatizar más con, con, con, con pues con la vida en general pero también te digo que yo hubiera esperado hace 25 años cuando comenzó la protectora a andadura, a que aquí, iba a haber mucha más conciencia mucho antes entonces, aunque todavía aunque ya hemos avanzado que, yo sigo pensando que es todavía muy poco en comparación a lo que no, es que no debería de producirse ni un solo abandono, claro. es que uno es libre para adquirir un animal pero ya no es libre para desprenderse de él es lo que debería de estar en la cabeza de la gente Tú te haces junto a un animal y tú lo vas libremente, pues luego, cuando no puedas tenerlo, acudes o a un familiar o a una protectora que se haga cargo. En fin, hay, hay ya una amplia gama de, de posibilidades de, de que entre todos podamos ayudar a ese animal, pero abandonarlo en una carretera, su suerte, para que lo sea atropellado o la responsabilidad de caída luego en otra persona que sí que da mucha pena haberlo abandonado. Eso yo creo que a estas alturas ya no va, no va con los tiempos. Lo has comentado, llevas 26 años trabajando para proteger a las mascotas, eh, pero la, el COVID, creéis vosotros, aunque se haya mejorado, todavía se siguen abandonando. Pero el COVID ha mejorado esta situación, ha, ha evitado eh, más abandonos de los que temíais vosotros este año, porque durante mm. el confinamiento ha habido una relación más íntima o mejor entre mascota y dueño. A ver. Como nosotros no somos una protectora municipal, no puedo dar cifras eh, en relación a, al COVID. El COVID en un principio parecía que efectivamente iba, pues, un poquito a lo que, lo que dices tú, a mejorar la relación entre, el, entre una persona que tiene un animal y su mascota. Y, pero también ocurrió el efecto de que y la gente de repente, como, El sacar a pasear a un perro era una excusa, parecía que también la gente se volvía loca, adquiriendo un animal, fuere como fuere. Y, eh, y luego, pues también, claro, evidentemente, a mayor demanda durante un tiempo, luego también se produce mayor abandono, ¿vale? Entonces, eh, eh, ha sido un efecto al que yo, de todas maneras, en tan estadísticas, no te puedo decir bien. muy bien, porque nosotros somos una. Pero por lo que os llega a vosotros, eh, sí que me podrás decir qué tipo de animal es el que más se abandona con mayor frecuencia. Perros, gato. A ver, el perro es que tiene mucha visibilidad. El gato es muy viso en cuanto a se ve en un sitio que desconoce, mira, mucho más que que el perro. En cuanto se ve en un sitio que desconoce, rápidamente tiene tendencia a buscar un hueco, un agujero, un ramaje, algo donde esconderse, por lo tanto la visibilidad de un animal abandonado es muy muy a la del perro. No sé, no sé dónde estás pero no hay costa. No hay muy buena cobertura, eh, no se te entiende. No, Estás diciendo que el gato eh, tiende a esconderse eh, y, con tal, y por tanto la visibilidad del abandono del gato es mucho menor que la de un perro. Efectivamente, efectivamente. ¿Me oyes ahora mejor? Sí, algo mejor, sí, creo que sí. Lo siento, es que estoy en el Palacio de Justicia. Se me tienen individuos de, de llamadas, de frecuencia de llamadas. En el Palacio no, de Justicia eso, eh, eso significa, vamos sí. a hablar del trabajo de la protectora, porque no solamente cuidáis de los animales, también denunciáis maltrato. Todavía se siguen produciendo maltratos a los animales, abandono, todo esto tiene, tiene, tiene sanciones, ¿no? Eh, claro, claro, por desgracia se sigue produciendo maltrato al animal, abandono al animal, por supuesto, claro. Eh, pero... Que tiene sanciones, sí que tiene sanciones, sigue teniendo el eh, importe de los, a ver, de los temperaturos para los abandonos, ten en cuenta que hablamos de actos administrativos, ¿vale? Como un acto penal, y un acto administrativo, el maltrato es penal, uh -huh. el abandono es administrativo. Creo que no vamos a poder continuar con esta entrevista porque la calidad no es buena, es entrecorta y apenas, eh, si no te entiendo, supongo que nuestros oyentes te no. entenderán menos. Marga, pues tendremos que dejarla para otro día en el que puedas estar en un lugar con mayor cobertura, porque tenemos que hablar evidentemente del trabajo de esos 26 años del aniversario y de todo el equipo que formáis esta protectora de animales pues, y plantas pues, del Bairro Vinalopó. <risa> Hoy bueno, es imposible. Romar y yo te y si quieres nos podemos preparar para un horario concreto que yo esté sí. en, la, en la instalación. De Perfecto. ¿Vale? Es que se entrecorta, y... Marga. Luego hablamos. Ya, muchas gracias. Ya. Es muchas... que hay un poco cobertura. Efectivamente. Muchas gracias y continuaremos. Retomaremos esta entrevista. La tenemos pendiente otro día. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues en verano, un día de verano como este, no hay nada mejor que disfrutar de la música de los Beatles. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso. Queda un minuto para llegar a las doce y media de la mañana. ...y les vamos a hablar de la economía porque los expertos estiman... ...que nuestra economía ha comenzado a rebrotar después de esta crisis de la pandemia... ...que nos ha traído la peor caída del producto interior bruto después de la Guerra Civil Española. El futuro es incierto y además turbio, pero a fecha de hoy podemos afirmar... ...que estamos recuperándonos. Todas las esperanzas están puestas en la actual temporada turística... Preguntas eh, cuyas respuestas buscamos con Vicente Llopis Pastor. Él es doctor en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad de Valencia y además tiene numerosas publicaciones sobre economía y ocupa en la actualidad el cargo de vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, ya que fue uno de sus fundadores. Vicente Llopis Pastor, muy buenos días de nuevo. Eh, muy, muy buenos días y sí, encantado de estar en la antena nuevamente. Bueno, la pregunta, las preguntas eh, que necesitamos, esas respuestas. ¿La economía se está recuperando? Bueno, eh, sí, eh, recuperando, efectivamente. Pero, claro, recuperando, al, digamos, al, al unísono o, o al mismo ritmo que se está eh, mejorando el, el, lo que es la crisis, de, la, la crisis sanitaria. Eh, hay que pensar que el año pasado de 2020, el producto interior bruto, que es la forma más definida de medir la economía, eh, esto tuvo un déficit del 11,8% sobre el producto interior bruto. Eso es eh, vamos, es una barbaridad, ¿no? Es una bajada enorme, ¿no? Y para este año, 2020, en el primer trimestre, que es el cálculo que se ha hecho, segundo trimestre todavía no han, han hecho público, eh, se, eh, se estima que ha subido el, el, el PIB, en, en, perdón, el PIB ha, ha reducido, eh, ya, ya no es 11,6, sino que se sitúa en el 5,6, es decir, que es mejorado. Y posiblemente que de cara al año 22, eh, pues eh, se sitúa a lo mejor uh -huh. por bajo del 5%. Lo cual es, eh, digamos que es una recuperación, pero no es una recuperación que ha llegado a alcanzar la situación de antes de la pandemia. De la pandemia. Yeah, o sea que estamos en una situación mejor que el año pasado, pero uh -huh. no, todavía no al nivel uh -huh. de previo a la pandemia. Vale, estamos de subida y eso ustedes lo afirman los economistas, ¿por qué? ¿Qué indicadores tienen? Sí. Vamos a analizar el empleo. Eh, ¿El empleo es la base fundamental para decir que estamos recuperándonos? Porque las cifras del paro no son tan elevadas en estos últimos meses como lo fueron el pasado año. Sí, sí. Bueno, pues eh, hay muchas razones. Bueno, primeramente es que el año pasado eh, eh, normalmente el, la, el nivel de desempleo estructural. Estructural quiere decir que más o menos el que existe, que cambia poco en España eh, es alrededor de 3 millones de personas. ¿no? Así, ¿no? 3 millones, a lo mejor en temporada turística es menor, etcétera. Pero es un 16%. Pero ese año, ese año pasado se llegó a junto a esos 3 millones de desempleados un millón ¿eh? en ERTE. Con lo cual, nos encontramos con que eh, había cuatro millones de parados, digamos, ¿no? Unos que no podían trabajar y otros que cobraban el ERTE, ¿no? Bueno, pues eh, desde entonces los ERTE, eh, algunas empresas se han recuperado, esta, esta, esta, y ahora actualmente los datos, eh, ahora actuales, son eh, que los ERTE, que los han prorrogado hasta finales de septiembre, se sitúan en unos 500.000 personas, es decir, que, ...de un millón que había 500.000... ...o sea que es una, una mejora... ...y con ello bueno pues... ...es de suponer que... Eh, ...se generen más actividades... ...y sobre todo... Eh, ...se tiene muchas esperanzas... ...de las ayudas que van a venir... El, el, ...de, de la Unión Europea... Sí, ...de, de sí. eso hablaremos ahora... Una, ...una pregunta porque 30 de junio... ...ya ha terminado la campaña de la renta... Eh, sí. ...los sí. trabajadores que han cobrado... ...el ERTE en 2020... ¿Han tenido que sí. hacer la declaración de la renta? Sí. ¿Han devuelto sí, parte sí. de esas ayudas? Sí, sí. Eh, no tengo datos porque no lo han hecho pública, Pero sí que en algunos casos ha sido devolución. De eh, en otros no, porque aunque, eh, no, todos, eh, o sea, no todos hacen declaración de la renta. Eh, y incluso la, la, la declaración de la renta puede ser que no la hagan porque no llegue al, al, al mínimo, mínimo, ¿no? Sí, pero sí que han tenido que declarar, a algunos se les devolverá dinero y a otros se les cobrará dinero. Datos no tengo porque no los ha he hecho público, porque realmente uh -huh. la creación renta acabó ayer, ¿no? Sí. Hoy mismo. ¿no? 30 de junio. Sí, pero pero, pero sí, que, sí que hay que incluirlo, ¿eh? Y las ayudas, las ayudas, todas estas ayudas de los planes paréntesis, ¿también hay que declararlas? Todas las ayudas públicas que se hayan recibido. Exactamente. Eh, así es, sí, sí. Todo, todo lo que sean ingresos, eh, por conceptos que fueran, eh, bueno, eh, el ERTE pero pueden ser ayudas eh, para fomentar cualquier cosa, eh, tiene que, que tributar. ¿eh? Y, y encima, inclusive, ya, si no llega al mínimo exigido, ¿eh? pero tiene dos pagadores, que esto puede ocurrir, ¿eh? un señor que. Haga un trabajo en una empresa unas horas y en otra, otras horas. Hay que declarar porque hay dos pagadores, o sea, aunque cobre muy poco. Todo el... Vamos a ver, el control fiscal cada vez es más, más importante en España, inclusive eh, tienen una autoridad para poder eh, ir a empresas a recoger información, datos, los inspectores de Hacienda, o sea que. Fiscalmente es así, y para este, para este año eh, 2021 que estamos, en los presupuestos generales del Estado que se van a confeccionar se calcula que va a subir un 8% los, eh, los impuestos, eh, los impuestos de todo tipo, directos e indirectos. Es decir, que van a suponer unos 80.000 millones de euros para el año que viene de impuestos. Es decir, que desde el punto de vista fiscal, eh, eh, no tenemos más remedio que, que acudir a la legislación que nos ha eh ¿Se ve obligado el Gobierno a subir esos impuestos? porque ¿Cuál es el déficit? Bueno, ¿Tenemos el déficit sí, público? Sí, sí. sí. Mire, eh, cuando eh, a principios del año pasado, bueno, eh, digamos, eh, la pandemia oficialmente empezó el 12 de marzo, de 2020, entonces el déficit del Estado eh, que, se llama, lo que se llama deuda soberana era un 98% del Producto Interior Bruto, o sea que se debía un billón de, de euros, ¿no? Que es 93% de un billón 200.000 que es el PIB. Bueno, pues eh, desde entonces acá, entre las necesidades de pago de los ERTES ayudas de todo tipo, eh, y sobre todo la menos actividad que, que generaba menos ingresos para la tributación, pues ha tenido que el, el Estado endeudarse. Y ahora la deuda soberana del Estado, ahora en estos momentos, estamos a 30 de junio, es aproximadamente un 130%. Fíjense. O sea, del 98% ha pasado a un 130.000, mil quiere decir que se ha gastado eh, eh, esa diferencia el, el 32% que, que, su, que supone pues, eh, prácticamente 400 mil eh, euros eh, uh -huh. 400 mil euros es lo que se han deudado a la España en un ...en un año y tres meses... El y, eso, gasto... ...y se calcula que... ...hacia, hacia final del de año... 2019 pod ...podría ser que llegaran a los 150%... ...para ustedes, para los que... economistas... ...el gasto que se ha producido... Eh, ...era necesario... ...o se ha derrochado dinero... ...yo creo que no se ha derrochado... ...o sea que... si sí, ...ha sido necesario porque... ...si no era así... ...la gente no tenía... Eh, ...con qué comer... Las empresas no tenían por qué sostenerse. y, y no, no ha sido un derroche, ha sido una necesidad, como han hecho en otros países. Lo que ocurre es que en España eh, pues ha sido quizás más exagerado que en otros lugares. Y además eh, eh, hemos tenido la suerte de que eh, la deuda emitida por el Estado la han comprado fácilmente o sea que tenemos un nivel de acreditación aceptable y sobre todo el Banco Central Europeo es el que nos ha facilitado bastante dinero ¿eh? y bueno, he podido capear el temporal de una manera un poco eh, con relativo éxito ¿no? y es así eh, de esta eh, la, la el momento más eh, duro fue eh, ...hacia el de septiembre del año pasado aproximadamente... ...que, que como resulta de los cuales eh, se reunieron los jefes de los Estado y Gobierno de la Unión Europea... ...para tomar medidas en lo, lo que se llama el plan de, reco de, perdón, de reconstrucción, transformación y resiliencia... ...de la Unión Europea, eh, del Next Generation... ...y qué va a suponer para España... Una entrega de, cien, de. Primero decían de 140.000 millones de euros, pero van a ser 150.000 millones de euros. que no, no se ha cobrado nada todavía, pero vamos, se supone que eso es incentivará a la economía y, y reducirá los ERTES y, algunos casos, las empresas, algunas llegan a alguna área, no, pique. Todos. Ya. Lo venir. pero eh, Esa tal cantidad eh, de dinero eh, no debería retrasarse, todavía no ha llegado, pero cuando llegue no. eh, va a sí. ser muy necesaria para precisamente frenar la destrucción de empresas. Bueno, vamos a ver, va, va a ocurrir lo siguiente. Primero, eh, ahora actualmente hay unos 500.000 eh, 500, personas en el... Eh, de, de estas personas... A lo largo de este año, eh, con, la, con lo que insufla en la Unión Europea, podrán ¿eh? reactivar algunas empresas. Y se estima que hacia final de año, eh, los 500.000 serán 200.000. Y esos 200.000, esos sí que no van a, a recuperarlo. O sea, que se van a perder 200.000 empleos como consecuencia de... De, de, esta, de esta crisis de, de, lo, de los entes... porque son empresas que ya no se van a recuperar y qué pasa con el dinero de, de Europa bueno pues que el dinero de Europa eh, lo va a enviar eh, pero puesto en una serie de condiciones y esas condiciones pues eh, se nos demuestran que el dinero va a llegar pero en cuentagotas y no de inmediato por ejemplo uh -huh. sí Las, siga... las condiciones son importantes porque ¿en qué condiciones vamos a recibir ese dinero? Sí. Bueno, pues eh, las condiciones son las siguientes. Eh, primero, eh, tiene que hacer un plan que ya lo ha hecho el, el, el Consejo de Ministros de Español, eh, lo aprobó en, en sesión del Consejo el 27 de abril. Y lo publicó en la Boletina Oficial del Estado del 30 de abril de este año. Y se envió a Bruselas. Bruselas tiene dos meses para aceptar o no el plan. Y el plan tiene que tener una serie de requisitos. Y los requisitos son que el dinero que envíen van a ser la mitad el eh, fondo perdido. Y la otra mitad en préstamos a un interés muy reducido y a un plazo largo, aceptable que se pueda asumir. Bueno, pues. Eh, la, la Unión Europea ya lo ha aprobado ¿eh? y la presidenta de la Unión Europea, Ursula van der Leyen, estuvo hace 10 días en España hablando con el presidente del gobierno diciendo que, que aceptaba, eh, le parecía muy bien el plan, etcétera, siempre con la condición esta de que no es para pagar deudas a, antiguas, sino para nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones están seleccionadas incluso en la ley que regula eh, el plan. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, eso no lo hizo público, le presentó un documento de las co condiciones que tenía que hacer eh, España para poder recibir el dinero. Y esas condiciones son hasta 102 condiciones. Y esas condiciones, que ahora algunas son nimias, ninguna. pero aquí lo más destacadas, eh, lo más destacadas era por ejemplo, ...que existe la flexibilidad laboral... ...es decir, que no reformen la legislación laboral que existe... ...cosa que el gobierno en principio no estaba dispuesto... ...pero si no está dispuesto ya veremos... ...segundo, que el dinero eh, que se reparta... ...de una manera más o menos equitativa... Eh, ...entre las comunidades autónomas... ...cosa que ya hubo una reunión en, en enero de este año... El, el, el gobierno, la ministra de Hacienda, con, con los eh, responsables de, de las comunidades de demás, y aquello fue una medina de negro. Allí cada uno iba por su lado, todos querían el dinero, sobre todo los vascos fueron los más duros y los catalanes, y los demás allí como comillas de piedra. Bueno, eso al final lo que ha hecho el gobierno es: mira, como vosotros no os ponéis de acuerdo, lo hago yo. Lo ha hecho el gobierno, habrá negociado ha embajador no, bajo cuerda con alguno y ya está aprobado. De momento, esos 150.000 millones se van a dar eh, este año, este año 2021, porque sea 21, 22, 23, se van a dar, eh, está previsto, 27.000 millones eh, de, para, para España. Y han de figurar en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que no es un dinero que se da como dinero negro o fuera de cuenta. No, no, es algo que El gobierno lo tiene que poner en sus presupuestos. ¿Qué pasa? Eh, lo, lo ha puesto 27.000, pero eh, tal como eh, está haciendo las cosas, eh, no le va a entregar de momento más que mil millones este año la Unión Europea-España. Con lo cual se queda un déficit de 8.000 que lo tiene que anticipar el gobierno. Ya veremos, lo sacará por emitiendo deuda, por ejemplo. Eh, normalmente los fines que va ese dinero son para lo que es eh, la, el desarrollo digital o la economía digital el, el, la derivación de fuentes de energía la, la, la transformación ecológica estos conceptos que yo creo que suenan mucho, más o menos se lo conoce con, sí, la España verde que llaman, para evitar emisiones de óxido de, de, de cuestiones de esas eh, y, y el, lo que se llama la España vaciada eh, que, que, se haya, que haya un equilibrio e inclusive pues una uniformidad eh, en cuanto a género, es decir, a los trabajos, esas son las condiciones eh, que impone eh, para ello el, el dinero que envía la Unión Europea ha de ser complementado eh, con ...aportaciones de las empresas... ...privadas españolas... ...eso es lo que le llaman un tractor... ...el tractor... ...público privado, es decir, dinero público... ...para que genere... ...una masa, que eso hay una explicación teórica... ...que pueda generar... ...hasta cuatro veces más una movilización... ...de, de dinero... ...o sea que se espera que... Los, ...con los 150.000 millones de euros... ...pues eh, era como insuflar... ...400.000 millones de euros a la economía española, por lo, lo cual ya es un 40% del PIB. Esta es la intención, pero claro, eh, eh, los años lo confirmarán si es así o no. De momento, hasta el 2023 es lo que hay definido. Y hay unos planes, eh, la Agenda 2030, incluso la Agenda 2050, que son ya mm, más, eh, más amplias, ¿no? Eh, y de las cuales no están definidas pues todavía. Pues nos tocará hablar más adelante de esos planes de futuro. Gracias sí, Vicente, sí, sí, Vicente Llopis claro. por explicarnos bueno, este importante fondos sí, europeos que llegarán a España de la forma en sí, que lo van a hacer y veremos sí, si sí, esto nos ayuda para recuperarnos. De momento sí se está recuperando hombre, la economía sí, Usted, claro, y, claro. Y no solo por el empleo sino también El consumo, el consumo también habrán notado vale, la temporada y la temporada turística se espera que, que funcione, todo depende de la vacunación. Funcione, exactamente, yo creo que, vamos, según he podido leer, se calcula que el turismo y tal puede ser que aumente un 60% respecto a lo que ha sido este año pasado. ¿no? Pues, sí, yo, o sea, que no alcanzará los niveles previos a... A la pandemia, pero sí que una recuperación va a haber. ¿eh? Pues muchísimas sí, gracias. Sí, sí, muchísimas gracias, bueno, Vicente Yopis. Bueno, un a placer. su <risas> A ver, encantado. Vale. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en umh.es. 101.4. Teleelch Radio Marca. Quedan nueve minutos para terminar el programa La Glorieta y a esta hora suelen... Eh solemos dar eh, las ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web teleelch.es y a las que ustedes también pueden acceder eh, pues eh, solo cliqueando en nuestra portada de la web teleelch. En las ofertas de empleo de hoy pues tenemos eh, que se necesita chofer con carnet de eh, mascap y tarjeta de tacógrafo y hay que llamar a este teléfono, apúntenlo si eh, pues, eh, quieren ustedes acceder a esta oferta al 699 9 -9 También hace falta un conductor de camión grúa, hay que llamar al 674-517317. Urge operarios de limpieza con carnet de conducir, tienen que llamar al 671-628453. También eh, se necesita una rebajadora para interior, llamen al fijo 965 439964 Y una empresa de calzado busca encargado para la mecánica con experiencia en producción de invierno. Dejan este teléfono, el 655-319224. También se precisa una paradora para hacer costuras. 639-617470. Hace falta personal para timbrar y dejan este teléfono, el 636 94 6022 Y una fábrica de vulcanizado. Pues busca un encargado de producción y vulcanizadores también al corte. Hay que llamar al teléfono 966779530. También hace falta camarero o camarera para el turno de tarde. Y el teléfono es el siguiente, el 617238970. También se precisa cortador de máquina automática. Hay que llamar al 630440711. Y un restaurante en Torrellano busca ayudante de cocina. Dejan el siguiente teléfono, el 625 69 03 También se necesita una persona para timbrar. Y hay que llamar al 608 605953 Estas son todas las ofertas de empleo que pueden volver ustedes a ver y también a apuntar los teléfonos si eh, entran en nuestra página web tel.es van a la sección de servicios y despliegan el menú y aparece el empleo. Y ahí aparecen las ofertas y también las demandas. Y si quieren dejar una demanda o una oferta de empleo, también pueden hacerlo llamando a nuestro contestador automático. Es el 966061835. Y ya saben que todos los días, de lunes a viernes, aquí en La Glorieta, Sobre la 1 menos 10, 1 menos 5 de la mañana, leeremos las ofertas de empleo del día y también los teléfonos. Es un recuerdo que les hacemos porque estamos a punto de decirles adiós y de, son las 12 y 54 minutos. Vamos con unos momentos de publicidad y enseguida volvemos para despedirnos. 101.4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 101.4 Teleelch Radio marca La glorieta con Rosmar y Alonso. Ahora sí, nos despedimos. Faltan cuatro minutos para llegar a, a la una del mediodía. Nuestros, nuestras chicas de los servicios informativos ya están preparadas para darles las eh, noticias locales más destacadas de esta jornada de miércoles. ...30 de junio, último día de mes... ...y en el programa de hoy pues eh, hemos comenzado con esa tertulia de los miércoles... ...con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano... ...quienes han analizado algunos de los asuntos que nos ha dejado este mes... ...como esa polémica por el plan hidrológico de la cuenca del Tajo... ...que pone fecha de caducidad al resgase Tajo Segura... ...y que ha provocado la indignación, las protestas y movilizaciones... ...de los regantes del sureste español... ...que también cuentan... ...con el apoyo de los representantes políticos... ...de los gobiernos autónomos... ...afectados por ese recorte... ...que tendrá el trasvase Tajo Segura... ...si se incrementan los caudales ecológicos... ...como finalmente parece que quiere eh, aprobar... ...definitivamente el Ministerio de Transición Ecológica... ...también hemos abordado otros asuntos en esa tertulia... ...y hemos continuado con las entrevistas... ...al concejal de Comercio, Felipe Sánchez... ...por, esas campa por esa campaña... Eh, de apoyo al comercio tradicional ahora que comienzan las rebajas una campaña que se centra en pedirles a ustedes que dejen la venta online y vayan a comprar presencialmente a ese comercio tradicional de Elche no solo del centro sino de los barrios y pedanías también hemos continuado eh, entrevistando a los responsables del río Safari para ver cómo han empezado esta campaña estival a la responsable de la protectora ...de animales y plantas del bike de Inalopó... ...por el abandono que se da de las mascotas... ...durante la época estival... ...y hemos eh, terminado el programa... ...pues acabamos de terminarlo... ...con el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante... ...Vicente Llopis Pastor... ...para hablar de esos indicadores... ...que ya parece que... Eh, ...pues ponen de manifiesto... ...que la economía española se está recuperando... ...y también, sobre todo, nos interesaba saber qué condiciones o en qué condiciones se ha dado por parte de la Unión Europea a España tantos miles de millones de euros para la reconstrucción de este país y la solvencia de nuestras empresas. Nosotros ponemos ya el punto final y lo hacemos con la música que también nos ha acompañado a lo largo de estas cuatro horas de la glorieta. Saben ustedes que cuando regrese Rosa Lucas de sus vacaciones bien merecidas a finales del mes de julio volverá el programa Entre amigos, mientras tanto, La Gloeta estará con ustedes de 9 a 1 durante 4, a 4 horas con entrevistas, noticias y música. Ahora les dejamos ya con Marga García. buscando el sol en la plaza.